La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local Pues les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 18 de febrero tenemos en estos momentos 10,4 grados de temperatura esperamos alcanzar una máxima de 21 grados y los cielos estarán despejados pues bien hoy seguiremos eh, viendo cómo el partido popular está ya en pedazos en este país y en elche nos fijaremos en el estado del puente del bimilenari ya que el gobierno local ha anunciado que de forma urgente se llevará a cabo las obras para reparar los socavones y se seguirán con las mediciones para llevar un mayor control de sus movimientos ya que se trata de un puente colgante también les contaremos ...que la Junta Mayor ya cuenta con el visto bueno de sanidad... ...para llevar a cabo esos ensayos de Semana Santa... ...cumpliendo así con la normativa anti-Covid... ...de los datos de la pandemia esperaremos a tener la actualización... ...con el fin de comprobar el descenso de los contagios... ...y en cuanto al balance hospitalario... ...el de ayer fue bueno, no se registró ningún fallecido... ...pero hay todavía nueve personas en la UCI en ambos hospitales... ...y también hablaremos de esa ánfora del siglo I que la Guardia Civil encontró en una vivienda de Santa Pola. Así que les invitamos a que se queden aquí con nosotros en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues hay novedades, lo hemos dicho sobre el PAN del Bimilenari, Alejandro Jorquera, nuestro compañero, nos cuenta esas novedades. Muy buenos días Alejandro, cuéntanos. Hola Ros, muy buenos días, pues sí, tenemos novedades sobre el tema del PAN del Bimilenari y sobre las actuaciones que se quieren llevar a cabo para arreglar el tema de los socavones. Tras la última reunión entre los técnicos municipales, la empresa que hizo el estudio geotécnico y el despacho de arquitectos que diseñó el puente han llegado a una conclusión. ...que deben ampliar... ...los puntos de trajetura de estabilidad... ...con el fin de determinar... ...en qué estado realmente se encuentra el puente... ...sobre el socavón... ...la idea es sacar un pliego de obras... ...con el fin de reparar a losas... ...de transición de fuego urgente. Pues esta información Alejandro... ...la recogías ayer mismo por la tarde... ...cuando el concejal de mantenimiento Héctor Díez... ...anunciaba la elaboración de ese pliego de urgencia... ...para reparar cuanto antes el socavón... ...escuchamos al Edil. En cuanto a lo inmediato... ...el eh, que saben que en el día a día es el socavón que hay en la calle Cauce y que se reitera con el paso del tiempo, en este caso eh, lo que se propuso por parte de los diseñadores del puente y que los técnicos municipales ya habían apuntado es que hay que proceder a la reparación, en este caso, de las eh, losas de transición, que son las que saben que están alrededor de la losa de contrapeso del puente y hay que repararlas en profundidad y que nos iban a trasladar eh, durante las siguientes semanas una serie de indicaciones para elaborar un pliego de obras de urgencia. Y nos trasladamos ahora hasta Torrellano porque allí se firmó ayer precisamente, por fin, el inicio de las obras del nuevo colegio La Paz de Torrellano, que sufrió un nuevo retraso por la pandemia este año, un proyecto que cuenta con una inversión de más de 6 millones de euros para la m, demolición y construcción del nuevo centro en la pedanía. Allí estuvo nuestra compañera Yanire Perona. Cuéntanos. Buenos días, Yanire. Buenos días, Rosa. Así es. Con la pandemia se vieron alterados los planes de este proyecto, pero al fin, ayer el director general de Infraestructuras Educativas pudo firmar la licitación de las obras del futuro colegio. En cuestión de dos meses se llevará a cabo el derribo del antiguo y en un plazo aproximado de 14 meses la construcción del nuevo colegio. Cabe destacar que el futuro centro educativo será el más moderno y puntero de la ciudad puesto que contará con la máxima calificación energética al estar diseñado bajo parámetros de sostenibilidad y disponer de placas fotovoltaicas que hará que se genere un consumo nulo o casi nulo de electricidad. Se prevé entonces que la obra esté acabada en el segundo semestre de 2023 y poder acabar de una vez con la problemática de los barracones en Torrellano, porque recordamos que a pesar de que ahora los niños y niñas se encuentran en unos barracones prefabricados mucho más adecuados y modernos a los anteriores, pues de igual manera llevan mucho tiempo dando clases en ellos y en unas condiciones poco apropiadas desde el año 2008. Pues muchas gracias, Yanire. El alcalde, eh, Carlos González, estuvo precisamente en ese acto administrativo, en la firma del inicio de las obras, y estas fueron sus declaraciones. Eh, vamos a tener en Torrellano el colegio más moderno de la ciudad, lo estaba diciendo el director general, un colegio eh, con las últimas innovaciones en eficiencia energética, un colegio que recoge, todas las necesidades educativas eh, que, que tiene un centro de esta naturaleza y todos los avances, y por lo tanto hoy es un día eh, de satisfacción después de un periodo de intenso trabajo. ...pues también los barracones de la Paz de Torrellano... ...van a terminar al igual que los de la Torreta... ...que llevan mucho más tiempo gracias a la construcción... ...de ese Instituto Vicente Verdú... ...que va a permitir a la Torreta descongestionarse de alumnos... ...y convertirse en un centro de formación profesional... ...de referencia. Y un día más cambiamos de asunto... ...vamos a hablar de la Dama de Elche ...porque después del informe del Ministerio de Cultura... ...en el que zanjaba toda posibilidad de un traslado temporal... El Partido Popular, Pablo Ruz, eh, quiere reprobar en el pleno del lunes al ministro... ...y ha pedido al alcalde que deje de hacer el ridículo con este tema. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. Volvemos a hablar de la dama porque después del informe del Ministerio de Cultura... ...en el que zanjaba toda posibilidad de un traslado temporal... El Partido Popular pedía ayer al alcalde que deje de hacer el ridículo con este tema que, según el portavoz Pablo Ruz, solo es una cortina de humo para tapar el desastroso legado en materia cultural y patrimonial de los últimos años. Y Ruz ponía como ejemplos el cierre de la Torre de Bahillo, la privatización de las Clarisas o el estado del Molirreal. Además, el Partido Popular... Llevará al pleno de este mes de febrero una moción para reprobar al ministro de Cultura, Miquel Iceta, por el ridículo en torno al busto y su decisión política de, la, de que la dama no puede venir a Elche. Metafórica que el ministerio ya... Es que ha habido una carta del ministerio hace dos semanas, a final, de, a final de, de enero, en la que se decía en esa carta que la dama por motivos técnicos y también por motivos políticos no venía. Que deje ya de hacer el ridículo. Se lo, se, lo, se lo imploramos y que se ponga a gestionar de una manera responsable y sensata de una vez el patrimonio de esta ciudad. Que la dama es una pieza clave, ya lo sabemos, pero es que Elche es mucho más que la dama de Elche. Y es que el patrimonio local de esta ciudad está en una situación, no digo límite, pero sí espacios patrimoniales de la ciudad, como el Monino del Real, que está al punto del colapso y seguimos igual. Y continuamos, el Grupo Municipal de Ciudadanos también está pensando en el Pleno del lunes. Su portavoz, Eva Crisol, llevará una moción para pedir la creación de un distintivo que identifique a los establecimientos comerciales y de hostelería que cumplan con los requisitos de sostenibilidad. Según Crisol, con este sello se pretende generar un efecto dinamizador y promover las ventajas de tener un negocio sostenible. Pero además reclama el desarrollo de un plan ...que complete las campañas actuales y que incluya la promoción, difusión, formación e información de estos valores. La escuchamos. Pues hemos presentado una moción al Pleno para solicitar la creación del distintivo de establecimiento sostenible... ...tanto en comercios como en el sector hostelero. Con esta acreditación lo que pretendemos es generar un efecto dinamizador y promover las ventajas de tener un establecimiento sostenible tras reunirnos con algunas asociaciones del sector, nos trasladan que sí que se están realizando campañas de concienciación por parte del ayuntamiento, pero que la creación de estos distintivos favorecerían la implementación de estas medidas que al final lo que pretenden es realizar eh, recomendaciones y para la mejor gestión de residuos y suministros y otras acciones que incidan Nos trasladamos ahora al Parque Empresarial de Torrellano allí se quiere poner en marcha un nuevo servicio para la mejora del mantenimiento y conservación de las zonas verdes contará con una brigada permanente de hasta seis personas que se van a dedicar a labores de poda riego o reposición de ejemplares entre otras tareas nos lo cuenta Iciar Martínez Muy buenos días, ICIAR. Buenos días, Ros. El parque empresarial es un ejemplo de modernidad en el ámbito empresarial e industrial y parte imprescindible también de la imagen de Elche en todo el mundo. Cuenta con más de 700 empresas, 13.000 trabajadores y contribuye al desarrollo socioeconómico del municipio. Para seguir mejorando su imagen y seguir cumpliendo compromisos con la entidad que gestiona este gran complejo, El Gobierno local ha decidido apostar por un nuevo servicio integral de mantenimiento y conservación de las zonas verdes para que estén en óptimas condiciones todas las mañanas. Este nuevo servicio se sacará a concurso público y se adjudicará antes de final de año por 275.000 euros anuales. Contará con una brigada permanente de hasta seis personas de lunes a viernes que puede ir creciendo en función de las necesidades y de la época del año pasan 11 minutos de las 7 de la mañana y continuamos con más noticias el centro de congresos acogió ayer el acto de promoción de 73 administrativos municipales funcionarios que han jurado o prometido su cargo ante la constitución española a partir de ahora velarán por la gestión de la administración local prestarán servicios públicos esenciales y también gestiones y eventos administrativos el acto estuvo presidido por el alcalde y el concejal de recursos humanos y otros miembros de la corporación todos ellos felicitaron a los 73 nuevos empleados públicos. Y en el centro de congresos eso ocurría por la mañana y por la tarde se proyectó el documental sobre los bebés robados producido por la Consejería de Cooperación y Calidad Democrática. Morir eh, tranquila, bebés y mares furtades a terres valencianes es el título de ese documental y antes del visionado del mismo el alcalde se reunía con los responsables de la asociación de las víctimas y les mostró su apoyo el apoyo institucional en sus reivindicaciones y es que el pleno ya aprobó una moción instando al gobierno de sánchez a que avance en esa ley que se encuentra paralizada para poder evitar la prescripción de los delitos ya que en estos momentos es muy difícil que los juzgados se impliquen porque casi todos los casos acaban archivados, como el de María José Picó, ilicitana, presidenta de la asociación que lleva más de 50 años buscando a su hermana gemela. En 2011 se logró sumar la fosa donde estaba la caja, pero se abrió y estaba vacía. Y a pesar de ello, su caso se archivó, según nos cuenta Francisco Alarcón, secretario de la asociación. Lo escuchamos. Un caso, nuestra presidenta, que en el 2011 se hizo la sumación, ella busca a su hermana melliza, y se demostró con el padre de la niña, en aquel momento, que la cajita se encontró pero no tenía restos. Se estuvo buscando más y los, restos, los únicos restos de bebés que se encontraron en esa fosa común se analizaron y se demostraron que no, eran, no correspondían a la familia. Es un caso, y ese caso pues, se archivó inexplicablemente, como todos los otros. Y les contamos ahora el hallazgo que tuvo lugar esta semana por parte de agentes de la Guardia Civil que recuperaron por casualidad una ánfora romana del siglo I d.C. Fue hallada en el interior de una vivienda en Santa Pola y la Guardia Civil ya se ha hecho cargo de este objeto arqueológico. La pieza de cerámica aparentemente se encuentra en perfecto estado. La recuperaron mientras la policía judicial de Santa Pola se encontraba realizando labores de investigación. Se percataron de la ánfora y consideraron que tenía un gran valor patrimonial... ...así que se dispusieron a confirmar su procedencia... ...y valía, cuestiones que confirmaron expertos... ...del Museo del Mar de la localidad... ...un familiar que se encontraba en la vivienda... ...colaboró para que fuera integrada... ...como parte del patrimonio histórico... ...ya que es parte de los bienes de dominio público... ...y propiedad de la administración y la sociedad... ...en fin, que es patrimonio público... ...desde luego, lo último que esperaban... ...era encontrar esa valiosa pieza en este registro. Y cambiamos de asunto... ...las medidas sanitarias anti-Covid marcarán los ensayos... ...lo hemos dicho al principio de la Semana Santa... ...precisamente la Junta de Cofradías y Hermandades... ...de la diócesis de Orihuela-Alicante... ...ha difundido las restricciones... ...para la celebración de los preparativos... ...y vamos a leerlas... Se va a evitar el uso de faldones o elementos que dificultan la ventilación dentro de los pasos o tronos. Se va a designar a una persona encargada de comprobar las medidas anti-COVID y se usará mascarilla en todo momento. Son algunas de las normas que ha difundido la Junta Mayor. Ante el comienzo de los preparativos, la Junta también, eh, la Consellería ha autorizado estas medidas porque la Junta pidió... Eh, autorización ya se la han concedido y, por tanto, podrán empezar los ensayos. También se recomienda no acudir en caso de tener síntomas o haber estado en contacto con un positivo y realizar las reuniones previas al aire libre. Por tanto, los ensayos comenzarán de inmediato, a falta de que la diócesis y la consejería se pronuncien sobre si habrá o no Semana Santa este año. En Teleds Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. En Teleels apoyamos al comercio local. Este viernes 18 de febrero estaremos en directo en Torrellano. ...con un programa especial de Teleelch Radio Marca... ...que podrás también ver por Teleelch... ...y el Facebook Live de Teleelch... ...de 10 a 1 desde el Mercadillo de Torrellano... ...en la calle Libertad, en directo... ...en Teleelch Radio Marca y Teleelch... ...estamos muy cerca de ti... ...colaboran... ...Grupo Serrano Automoción... ...Caprichos de Eva... ...Pantatronic... ...Neurona Gráfica... ...Costa Carpa... Repuestos Torrellano y AXA Itaiport. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Seguimos, son las 7 y 17 minutos de la mañana y seguimos hablando ahora de turismo congresual porque el edil del área de Visitelche, Carles Molina y su equipo han estado en Santander participando en el Congreso Nacional de Organizadores Profesionales de Congresos. Se trata de la edición 34 y el lema es «Hagamos que el futuro sea sostenible». En este congreso participan compañías y profesionales dedicados a la organización de congresos y eventos, así como de servicios especializados que permiten enriquecer este tipo de actos. Durante el congreso se van a tratar temas como la digitalización, los destinos y el sector NICE, la sostenibilidad y la accesibilidad. Eso es lo que nos explicaba Carles Molina. Vamos a escucharlo. Hemos venido a Santander al 34 Congreso de OPCs, de organizadores profesionales de congresos, donde se está hablando de sostenibilidad, se está hablando de digitalización y sobre todo de destinos. Estos organizadores profesionales son nuestros prescriptores, son aquellos que eligen las ciudades o eligen los destinos para hacer sus congresos. Ya que está Elche, visite Elche con su centro de congresos. Nos trasladamos ahora hasta la avenida Alcalde Ramón Pastor donde se han construido nuevas pistas de petanca tras observar desde la Concejalía de Deportes un auge de este tradicional juego asequible para todas las edades se ha llevado a cabo la instalación de cinco canchas cuentan con unas dimensiones de 12 metros de largo y una capacidad para 60 personas. ...prácticamente todos los barrios y las pedanías... ...cuentan con pistas para su práctica... ...con un destacado número de usuarios... ...además en la localidad existen ya... ...varios clubes federados... ...y siguiendo con la información deportiva... ...el club balonmano elche, ...juega este domingo en Gran Canaria... ...el partido de vuelta de cuartos de final... ...de la Europea Cup ante Rocasa... ...las guerreras de Joaquín Rocamora... ...están a 60 minutos de hacer historia... ...clasificándose... ...para jugar unas semifinales de competición europea... ...para ello tienen que ganar en Gran Canaria... ...o empatar a más de 22 goles... ...esa es la información que nos trae hoy José Antonio González... ...muy buenos días... Hola Arroz, muy buenos días... ...el Club Balomano Elche, elche ...tiene la oportunidad el próximo domingo... ...a partir de las 12 y media del mediodía... ...de seguir haciendo historia... ...ahora en Europa... Tras proclamarse campeonas de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España en 2021, las guerreras ilicitanas quieren mantener vivo el sueño europeo. Con ese objetivo viaja el equipo franjiverde al pabellón insular Antonio Moreno, donde espera un rival español, el Rocasa Gran Canaria. La eliminatoria de cuartos de final se disputa a ida y vuelta. Recordemos que Elchi y Rocasa empataron a 22 la semana pasada en el primer asalto disputado en el Esperanza Lag. Por lo que a las de Joaquín Roca Morales vale ganar a domicilio o empatar a más de 22 goles. En la previa hemos hablado con el técnico Franji Verde. Bueno, con dos intenciones claras. no La primera de ellas yo creo que es llegar al minuto 45, minuto 50 dentro del encuentro. Eh, daría igual estar más 2, más 3 o menos 2, menos 3 creo que, que la situación es de estar dentro del encuentro en torno al, al minuto 45-50 y luego eh, una segunda intención es si tenemos una, una oportunidad aprovecharla eh, creo que en esta ocasión el único pero del domingo es esta tuvimos una oportunidad de marcar una diferencia de 2-3 goles y, y no fuimos capaces de hacerlo y en este caso si se si nos da la oportunidad tenemos que rematar la faena e intentar clasificarnos por primera vez para la historia eh, para, para semifinales el visiteche.com viene de jugar esta semana ...en la Liga Guerreras-Iberdrola... ...donde perdió por 24-27... ...en Carrus ante Zuazo... ...un partido lógicamente... ...muy condicionado por la eliminatoria europea... ...del próximo domingo... ...la principal duda en el equipo ilicitano... ...está en saber si podrá participar... ...la catalana Ivet Musons... ...una jugadora importantísima en el ataque del Elche... ...y que ya se perdió la ida por unas molestias... ...recuerdo la cita el domingo a partir de las 12 y media... ...en Gran Canaria... ...Rocasa-Elche en juego... ...un billete para disputar las semifinales... De de la European Cup. Hasta luego, Ross. Hasta luego, José Antonio, muchas gracias y toda la suerte del mundo a nuestras guerreras. Seguro que lo consiguen en meterse en esas semifinales europeas. Y hay otro encuentro inmediato, el de esta noche, el Elche Club de Fútbol, pero hay demasiadas bajas. Eso nos lo cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Elche y Rayo Vallecano miden sus fuerzas esta noche a las 9 en el Estadio Martínez Valero. Objetivo sumar tres puntos que acerquen al conjunto blanco y verde a la permanencia. Ahora mismo hay cinco puntos de distancia entre los de Vallecas y el conjunto que dirige Francisco, que tendrá cuatro bajas. Las importantes, sobre todo, del delantero Lucas, Boyé, también Palacios, ambos lesionados... Eh, ...además de los sancionados Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau... ...son cuatro titulares... ...en principio los sustitutos... Eh, ...además de Guido Carrillo... ...que volverá a ser como en Sevilla... ...punta de lanza con Pere Milla... ...serán Barragán y Vigas en defensa... ...y Raúl Guti en el centro del campo... ...objetivo conseguir la victoria... ...frente a un Rayo Vallecano... ...que está haciendo una gran campaña... ...pero que viene en el peor momento de la temporada. Sí, sí, sí, al final... Ya decía yo, la semana del la Alavé, la semana de... Bueno, pues al final, el próximo partido siempre hablaremos de esta situación, muy importante. Por lo tanto, ellos vienen de una dinámica no buena en cuanto a resultados. Al final, es verdad, están en semifinales de Copa del Rey, que, que, que es muy importante para un equipo como el Rayo, y que tiene jugadores bueno que estarán dando un nivel muy alto en primera división. Es un partido complicado, para ellos puede ser un punto de inflexión, pero es que para nosotros venimos de perder. Tiene que volver el equipo a la senda de, de la victoria en nuestra casa, donde el equipo se siente fuerte y no podemos dejar de, de escapar, como he dicho antes, la comunión que tiene que existir entre la sección y el equipo para, para, para sumar esos puntos necesarios mañana en, en un partido digo, importante y difícil. Importante, difícil y donde la afición blanquiverde y verde va a tener un papel también fundamental. Así lo han reclamado jugadores y el propio técnico pidiendo el apoyo desde la grada. Esta noche a las 9, desde las 8 y media, lo vamos a contar aquí con todo el equipo de marcador en Teleelch, en Radio Marca, en el 101.4 y también en Teleelch. Hasta luego. Hasta luego Paco, pues estaremos pendientes del programa El Marcador y si podemos, eh, tenemos suerte de poder ir al estadio, pues hacer... Eh... Mucha piña entre todos y reclamar al equipo del Elche Club de Fútbol toda la fuerza del mundo. Ya lo ha dicho Francisco, va a ser un partido complicado el de esta noche contra el Rayo Vallecano. Pero el Elche se siente muy fuerte en casa y si la afición lo arropa, mucho mejor. Nosotros ahora cambiamos la sintonía, vamos ahora con el tiempo, cuando son las 7 y 23 minutos de la mañana. Vamos a, hemos comenzado con 10 grados de temperatura, veamos cómo vamos a terminar el día. Y eso nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Bordonado. Y además, como estamos a las puertas de un fin de semana, mucho mejor nos va a decir qué tiempo nos espera para este sábado y domingo. Vicente Bordonado, damos paso ahora a continuación a nuestro compañero. Muy buen día. Hoy ya se retira la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días y para el fin de semana volverá el invierno. Durante esta madrugada han bajado las temperaturas debido al viento flojo o en calma que hemos tenido. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 11 grados, mientras que en el sur del Candaelch, de en pedanías como Matola o Derramador, hemos alcanzado los 3 grados, 10 grados en Torrellano, 11 en Santa Pola. Hasta las horas centrales del día, predominio de cielos despejados, viento en calma de poniente Por la tarde veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que van a ir enmarañando el cielo Nos van a anunciar cambios para el fin de semana El viento va a girar flojo a componente sur y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer Valores primaverales máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 21 grados En buena parte del territorio rozaremos los 22-23 grados Fin de semana invernal, mañana sábado con cielos muy nubosos, pocos claros veremos, por la tarde viento moderado de componente este fuerte en el litoral con rachas que allí podrían superar los 50-60 km por hora, van a bajar las temperaturas máximas en torno a los 17 grados y para el domingo ambiente algo más soleado, con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, viento flojo de sureste, temperaturas en torno a los 16 grados. Comenzaremos la semana que viene con el avance de la dorsal anticiclónica y de nuevo un tiempo primaveral. El tiempo.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 Elche es una palabra muy seria Nosotros no tanto El Elche tiene su Debuta Mudingalli Tu nuevo programa en teoría Sobre el Elche Club de Fútbol Todos los domingos a las 10 En directo en TeleElche En Youtube, en Facebook Live Y ahora también en el Twitch de TeleElche Con Adrián Egea, Pedro Ortuño Pablo Salazar y José Alberto Palma Tu sonrisa dice mucho de ti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 Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Faltan dos minutos para las siete y media y vamos a disfrutar de la música de French Latino. Es un grupo francés de música nacido de la fusión de ritmos mediterráneos, español fundamentalmente, pero también italianos y sudamericanos, a los que se unen unas leves tonalidades de percusión norteafricana. En fin, una auténtica mezcla de ritmos. Está formado por toda una familia, un padre y una hija, Jean-Paul y su hija Michelle, que canta canciones adaptadas y orquestadas por su esposa. También música. Esta familia lleva más de una década residiendo en nuestro país. Y suenan así. Ik heb me hier aan ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será me. Kunnen we? Kunnen we? Kunnen we? Ik weet niet of ik het kan vinden. Ik weet niet ik weet niet ik weet niet of ik het Ik weet niet ik weet niet ik het Para vivir, la passione y el calor d'autro amor D'Otro amor que mi siera sentir che mi hiciera feliz como a Yellow fui When my Rimba rhythm starts to play dance with me, make me sway Like the lazy ocean, like the shore, hold me close. Dancers may be me on the floor Dear but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I grow in the dancers may be me on the floor Dear but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I grow in. Y el calor de troamont, de troamont, die me me me me me 7 y 32 minutos de la mañana y con tanta fusión de ritmos de French-Latino, vamos eh, a decirles que hoy puede ser un día muy importante para la ciencia en este país porque está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, para mejorar la situación laboral de los científicos y evitar así la fuga de talentos a otros países como ha estado ocurriendo durante décadas en España, sufriendo la pérdida de toda una generación de investigadores. Lamentable. Pues el borrador de la nueva ley estaba previsto en un principio que hubiese salido en el Consejo de Ministros del pasado martes, pero no fue así, se dejó para este viernes, esperemos que salga. Que y por ello nosotros el pasado martes entrevistamos a uno de los investigadores más destacados de la Universidad Miguel Hernández, al profesor Antonio Martínez Murcia del Departamento de Microbiología, quien fue uno de los primeros en el mundo en desarrollar ese kit. PCR para la COVID-19. Se pusieron a disposición del Ministerio de Sanidad y se fueron distribuyendo por los hospitales españoles al principio de la pandemia. Además, ha continuado con su investigación, desarrollando otros kits para la detección ahora de la variante Omicron, que se ha puesto a disposición internacional. También se ha implicado en un proyecto importantísimo para medir patógenos en el aire de los aviones comerciales. Esta fue la entrevista. Antonio Martínez, Murcia, como profesor titular del Departamento de Microbiología e Investigador. ¿Qué esperan ustedes, los investigadores, de esta nueva ley de la ciencia y tecnología que se aprueba hoy en Consejo de Ministros? Bueno, pues eh, nosotros esperamos que, que sea uno de los primeros pasos eh, para poder estabilizar un poco más la situación tan precaria que se ha vivido en la Universidad Española. ...durante todo el tiempo, desde siempre... Eh, ...de esta manera pues eh, se podría empezar a pensar... ...que, que va a consolidarse la figura de, del investigador... ...y potenciar todo ese eh, arsenal de conocimiento... ...que de alguna manera se ha estado perdiendo... Eh, lo, lo, ...lo que ha estado ocurriendo hasta ahora... ...es que España ha sido uno de los exportadores... ...de, de, de doctores o, o de predoctores hacia el extranjero, eh, con una eh, pérdida notable de, de, de contribución eh, a la ciencia eh, para el país, quiero decir, y por tanto lo que hace falta efectivamente es fijar eh, talento eh, en el país para que el propio país genere progreso. Eh, el desarrollo tecnológico es evidente, nosotros eh, creemos que tenemos un arsenal importante para desarrollar tecnología en el país y eso debería explotarse dentro del país, para generar riqueza, etcétera, etcétera. Usted pertenece a un departamento de microbiología de la Universidad Miguel Hernández con importantes proyectos subvencionados y financiados. ¿Sus investigadores están en precario, aquellos que contratan? ¿Cuál es la situación de los jóvenes investigadores? Bueno, la situación de los investigadores ha sido, no precaria, muchísimo más que eso. Es decir, eh, la situación ha sido de, de, de contratos de contratos eh, temporales, por supuesto, incluso por meses, en donde era necesario, es necesario esperar a que eh, se aprueben algunos proyectos o algunas becas que se han estado haciendo. Nunca ha tenido una posición laboral el investigador estable, eh, nunca nunca ha sido así. De hecho, yo mismo, es decir, en mi historia, hace ya bastantes años, claro, eh, pues, eh, tu, tu, tuve que firmar contratos mensuales en, hace 20 años, pues es una situación súper eh, compleja, ¿eh? porque, claro, uno tiene que tomar decisiones ya en su vida personal y, entonces, claro, pues la situación realmente eh, ha sido un poco, bueno, si me permiten un poco de desidia en este sentido, yo creo que no ha interesado en general a nuestra sociedad este asunto y, por tanto, no ha sido en eh, fin, eh, meritoria de, de prestarle la atención que debe. Yo creo que también es una cuestión de una defectuosa información social respecto a lo que significa investigar, el concepto que se tiene es un poco, eh, no está bien definido, no, no se entiende bien en, en la sociedad que esto es un trabajo más, que, que genera mucho valor, que genera mucho progreso, y, que, y que, que, por tanto, hay que apoyarla desde ya, pero de una forma constitutiva, no de una forma eh, circunstancial. Es decir, entiendo que la ley ahora pues sale en un momento en el que parece que hay una, eh, eh, un presupuesto en el ministerio eh, debido a los, a los presupuestos extraordinarios de Europa, en donde, pues claro, eh, hace posible que se puedan hacer estos movimientos, pero yo creo que debería de fijarse de una forma más constitutiva eh, y sobre todo a lo largo del tiempo, es decir, y acercándonos un poco más al porcentaje de inversión de países que están en nuestra línea, en nuestro entorno, ¿no? que todavía estamos lejos de eso, incluso aprobando esta ley. Pues Antonio, escuchándole, hoy es un día muy importante, estamos de enhorabuena en este país porque vamos a cuidar de los investigadores españoles y vamos a frenar esa fuga del talent de talentos que hemos sufrido. Efectivamente, eh, tenemos una gran cantidad, una enorme cantidad de, de personas que trabajan mucho y muy bien fuera del país y es necesario reincorporarlos a nuestro sistema, a nuestra red de, de investigación. Esto, esto es fundamental porque eh, al final, eh, bueno, lo que es conocido como patentes, pero no solamente patentes, porque también hay un know-how, un, un saber hacer que se puede explotar desde el punto de vista tecnológico en nuestro país y esto supone... Pues que luego se refleje en muchos otros parámetros que conforman el desarrollo del país. ¿Y qué le parece que esta ley, según el gobierno, también apueste por impulsar o dar prioridad a la igualdad de oportunidades de las mujeres científicas? Hombre, claro, por supuesto, la igualdad de oportunidades es una cuestión indiscutible y cualquier eh, cuestión relacionada con poder garantizar la igualdad de oportunidades, y me refiero a la igualdad de oportunidades, ¿eh? no me refiero al fomento de, de cualquiera de los sectores, sino en el caso de género, por supuesto. De hecho, en mi laboratorio, eh, nosotros cuando contratamos a personas que ni miramos, realmente eh, somos precisamente pero probablemente por un proceso aleatorio, somos más mujeres que hombres, Y además estamos muy contentos porque las mujeres tienen una sensibilidad muy especial pues, para hacer cosas, etcétera, etcétera. Pues indiscutible. Y esta ley también aborda otro asunto del que mmm, siempre se han quejado ustedes, sí. profesores titulares, aquellos principales investigadores de proyectos de, de, europeos del Ministerio de Autonómicos, y es la gran carga burocrática que bueno, tienen bueno, ustedes bueno. que realizar. Eso es, vamos, es absurdo que continúe esta ley, ¿podría rebajar y reducir esa carga ¿Cómo? burocrática? Mire, eh, no, la verdad, no, no he leído en detalle la ley, no la he leído todavía el borrador, pero sí que le he visto comentarios. Efectivamente, esto es uno de los que más me alegra, porque la, la carga burocrática a los investigadores y a los profesores de la universidad es enorme. Es enorme. Básicamente nos convertimos en secretarios y, con todos los respetos, secretarios de la Administración, porque hay muchas eh, tareas que, en mi opinión, deberían ser propias de, de la Administración. Pero incluso, eh, a unos niveles, efectivamente, claro que ustedes usted tienen en su plantilla personas con una preparación para, para hacer <coughs> ciencia especial y que los tiene trabajando en un ordenador, rellenando textos, rellenando plantillas, adjuntando eh, facturas, presupuestos. Pues mire, todo, todo eso es una pérdida de capacidad, eh, es una desorganización tremenda. Y por tanto, evidentemente, lo de la carga burocrática es algo que celebro muchísimo. ¿sí? A pues... ver si efectivamente eh, se, hace, se hace real la uh -huh. intención de, de, de descargar burocráticamente a los investigadores y profesores universitarios ...para que ellos puedan hacer su labor, que no es esta, sencillamente. Pues ya que estamos hablando con usted, para terminar, háblenos de la ciencia que están... ...los proyectos que tienen ustedes ahora y que precisamente eh, afectará esta nueva ley... A, a, ...a los proyectos que tienen ustedes en marcha, para hacernos una bueno, idea no, ¿no? de la importancia de eh, invertir en ciencia porque ustedes creo que han sido de los primeros en sacar test de antígenos eh, contra el COVID. No de, ¿no? No, no, de antígenos no, precisamente de PCR, de PCR que es el test bueno. Eh, mejor <ríe> todavía, me lo pone. De, de antígenos, nosotros somos expertos en detección genética de microorganismos, entre ellos para la COVID, pues ya sabe que en enero de 2020, pues sacamos el, uno de los primeros kits mundiales para, para la detección por PCR, Porque nosotros trabajamos en TCR desde hace 30. Entonces, yo precisamente me formé en Inglaterra y allí, pues, cuando en otros países ¿no? se acaba de descubrir esta tecnología. Entonces hemos aprovechado ese, ese conocimiento para poder transferir a la sociedad esta capacidad. Precisamente nuestros proyectos están más dirigidos a la transferencia de tecnología o sea, ese, ese hueco, ese gap que queda entre lo que se hace en los laboratorios de investigación básicos. ...y lo que se aprovecha socialmente... A ...nosotros nos gusta transferir de ese sitio al otro ¿no?... Eh, ...entonces precisamente tenemos proyectos... ...en relación con todo lo que ha pasado... ...que son proyectos que ya teníamos... ...pero que ahora toman relevancia... ...porque ahora hay interés social... ...por ejemplo el control del aire... Eh, ...tenemos un enorme contrato... De, ...de desarrollo con una aeronáutica internacional... ...muy importante que es... Uh, Collins Aerospace, ...que es la mayor fabricante de aviones del mundo en donde estamos tratando de subir un sistema para controlar genéticamente la presencia de patógenos descritos o no descritos, de descubiertos o no descubiertos, para próximas pandemias, incluso esta misma, eh, eh, en el aire, en el aire de los aviones, que sabe usted que es el vehículo de transmisión entre países, porque el transporte de personas es lo que ha hecho que esto se convierta en una pandemia. Eh, Entonces, eso es un proyecto muy relevante. También tenemos un proyecto con hospitales para el control del aire en hospitales. También tenemos ahora recientemente un proyecto con un, una empresa danesa eh, eh, y una, un laboratorio de banda para realizar eh, test genéticos muy rápidos y automáticos en los aeropuertos. En fin, eh, todo relacionado pues, como ve, con el sistema que nosotros utilizamos de detección genética eh, de, de bacterias. Lo, lo, lo novedoso de esto y lo más eh, interesante es que vamos a implementar un sistema que permite el poder predecir la presencia de un nuevo patógeno, algo que emerge, de pronto, imagínese usted, en enero de 2020 o en diciembre de 2019, hubiéramos tenido un aparato que sea capaz de detectar COVID en el momento que sale. Y esto pues, genera pues, la posibilidad de tener una, una alarma inmediata de la existencia de microreños. Lo no, si. no digo así un, un, un modo simple para que se pueda entender. Sí. Y este es el tipo de proyectos que estamos realizando. Efectivamente, para esto es muy importante apoyo eh, económico. se mm. debe resaltar, por ejemplo, que no trabajamos en ello, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas, pues bueno, en España precisamente llevamos ya. ...tiempo escuchando que el laboratorio de Juanes en Madrid... ...con colegas nuestros... ...pues tienen eh, en desarrollo una vacuna que es esterilizante... ...y se utiliza, se, se, se, se pone mediante un spray... Eh, ...y por tanto, fije usted la ventaja... ...y sin embargo, resulta difícil entender cómo esa vacuna... ...un motivo económico seguramente... porque no, no recibe la subvención necesaria para que se corra... Eh, se, se, ...se haga con más agilidad... Pues ...todavía estamos esperando ver para cuando no me refiero a la vacuna de IPR, me refiero a la otra, a la sí. vacuna que se está en fase de investigación básica todavía sí. y nos parece que es muy relevante todo este tipo de cosas. Bueno, a ver si es, con este tipo de, de actuaciones pues, ponemos en valor esto y socialmente se considera esta actividad, la de investigación y desarrollo tecnológico, como eh, una actividad esencial sí. para, para, para todos, para todos, para el país. Nosotros lo que estamos haciendo es generar conocimiento, transfiriéndolo a la sociedad para que sea útil. Es decir, el dinero que usted invierte en impuestos se vea reflejado no solo en publicaciones y papel, sino también en cosas útiles para la vida. Y tanto para salvar vidas, importante, importante gracias. la ciencia y el trabajo de ustedes. No me, no me puedo imaginar las jornadas maratonianas que tiene que realizar un investigador y sobre todo un joven investigador, pero no hay tiempo para más, solo darle las gracias por ese esfuerzo y esa dedicación de todos ustedes, los científicos. Pues mire, sí, solamente un apunte, los investigadores no sabemos qué hora es ni qué día de la semana. Es decir, con eso se lo digo todo. No existe ni la noche, ni la mañana, ni el día, ni la tarde. Y tampoco sabemos si es domingo, sábado, lunes o jueves. Pues todo un reconocimiento a ustedes. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. Pues ahora queda que el gobierno de Sánchez no se entretenga con los culebrones del Partido Popular y haga su trabajo. Esperemos que hoy en el Consejo de Ministros apruebe ya ese borrador de la nueva ley de ciencia, si es que esa nueva normativa va a permitir mejorar la situación de los investigadores y poner a la ciencia donde se merece. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo. Este próximo domingo, 20 de febrero, fútbol en directo en Teleelch. Sigue desde las 11 y cuarto de la mañana la retransmisión del partido de tercera ref entre el Athletic Club Torrellano y el Hércules B, en un apasionante derbi provincial desde el Polideportivo Municipal Isabel Fernández. Este domingo en Teleelge no te pierdas el partido en directo Torrellano-Hércules B. Colaboran Teleelge Radiomarca, Restaurante La Laguna by Pilsen, Neurona Gráfica, Pantatronic y Grados Comunicación. Cada noche en Teleelge te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. You ever leave me without a chance to try?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 7 y 49 minutos de la mañana y antes de llegar a las 8, antes de hacer de nuevo ese repaso de la información local, vamos con la información deportiva porque tenemos este fin de semana un encuentro importante para el club alomano Elche, visitelche.com, que juega este domingo en Gran Canaria el partido de vuelta de cuartos de final de la European Cup ante Rocasa. Las guerreras de Joaquín Rocamora están a 60 minutos de hacer historia clasificándose para jugar unas semifinales de competición europea. Eso nos lo cuenta nuestro compañero José Antonio González.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 El próximo domingo, La principal duda en el equipo ilicitano está en saber si podrá participar la catalana Yvette Musons, una jugadora importantísima en el ataque del Elche y que ya se perdió la ida por unas molestias. Recuerdo la cita el domingo a partir de las doce y media en Gran Canaria. Rocasa Elche en juego un billete para disputar las semifinales de la European Cup. Hasta luego, Ross. Hasta luego José Antonio, gracias por, por poner tanta emoción en esta crónica, toda la suerte del mundo para nuestras guerreras y también deseamos suerte al Elche Club de Fútbol. Esta noche Paco Gómez en el Mercador estará cubriendo el encuentro, juega en casa en el estadio contra el Rayo Vallecano, pero con bajas, nos lo cuenta Paco Gómez. Hola, buenos días.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 Y nosotros cambiamos de sintonía para volver a recordar la predicción del tiempo para este fin de semana y también para hoy. El Tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch.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 ...en Radio Marca ...La Glorieta... ...el programa que madruga contigo. Pues faltan cuatro minutos... ...para llegar a las ocho... ...en punto de la mañana... ...estamos desde las siete... ...dando información local... ...y ahora queremos... ...hacer un paréntesis... ...de la información... ...tanto deportiva... ...como de la actualidad... ...para sumarnos al dolor de la cantante Rosalén. Ayer perdió a su padre, murió de un infarto fulminante. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte de su perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte adorarte Darte de paciencia Tú lo cures mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos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 Son las 8 en punto de la mañana y continuamos nuestro relato informativo. Hoy hemos abierto con ese estado del puente del milenario, ya que el gobierno local anunció ayer por la tarde que de forma urgente se va a llevar a cabo las obras para reparar los socavones y se seguirán también con esas mediciones para llevar un mayor control de sus movimientos por ser un puente colgante. Por tanto, hay novedades sobre el pan del Milenario y eso nos lo cuenta nuestro compañero Alejandro Jorquera.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 ...con el fin de reparar las losas de una transición de forma urgente. Pues sí, de forma urgente, así lo dijo el concejal de mantenimiento... ...que se está elaborando ese pliego de obras. Vamos a escuchar a Héctor Díez. En cuanto a lo inmediato, eh, que saben que en el día a día es el socavón que hay en la calle Cauce... ...y que se reitera con el paso del tiempo, en este caso... <coughs>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 Y ayer en Torrellano se firmó por fin el inicio de las obras del nuevo colegio La Paz de Torrellano, que sufrió un nuevo retraso por la pandemia. Un proyecto que cuenta con una inversión de más de 6 millones de euros para el derribo y construcción del nuevo centro en la pedanía. Yanire Perona, muy buenos días. Buenos días, Rosa, así es. Con la pandemia se vieron alterados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 eh, ...recomendaciones y para la mejor gestión de residuos y suministros... ...y, y nos trasladamos ahora al Parque Empresarial de Torrellano... ...porque allí se quiere poner en marcha un nuevo servicio... ...para la mejora del mantenimiento y conservación de las zonas verdes... ...contará con una brigada permanente de hasta seis personas... ...que se van a dedicar pues a las labores de poda, riego... ...o reposición de ejemplares, entre otras muchas eh, tareas... ...nos lo cuenta Iciar Martínez, buenos días Iciar...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 ...que ni se acercan a tener tantas zonas verdes... ...a través de un nuevo servicio que vamos a sacar a concurso público... ...que se encargue de manera integral del mantenimiento verde del parque... ...de la poda de las palmeras, del arbolado... ...también de los tratamientos fitosanitarios que llevan aparejadas ...las distintas especies vegetales, del desbroce, de los eh, parterres de las zonas libres, de los bulevares, también del riego de todas las zonas del parque, así como la conservación de la red hidráulica con la que se riega y, por supuesto, de la reposición y de la mejora en función de las necesidades que se vayan detectando por el paso del tiempo. Y más asuntos municipales. Ayer en el centro de Congreso se llevó a cabo el acto de promoción de los nuevos 73 funcionarios que se incorporan a la plantilla que han jurado o prometido su cargo ante la Constitución. A partir de ahora velarán por la gestión de la administración local. Prestarán servicios públicos del día a día y también gestiones y eventos administrativos. Esto ocurría por la mañana y por la tarde en el centro de Congreso se proyectó el documental sobre los bebés robados producido por la Consejería de Cooperación Y calidad democrática, bajo el título Morir tranquila, bebés y mares furtades a Terres Valencianas. Antes del visionado de este documental, el alcalde se reunió con los responsables de la Asociación de las Víctimas y les mostró su apoyo en todas sus reivindicaciones. El Pleno ya aprobó una moción instando al Gobierno de Sánchez a que se avance en la ley que está paralizada para poder evitar la prescripción de los delitos, ya que en estos momentos es muy difícil que los juzgados se impliquen porque casi todos los casos quedan archivados, como el de María José Picó.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 se dispusieron a confirmarlo y en el Museo del Mar de la localidad pues lo constataron los expertos, un familiar que se encontraba en la vivienda colaboró para que fuera integrada como parte del patrimonio histórico ya que es parte de los bienes de dominio público y propiedad de la administración y la sociedad en general, desde luego lo último que esperaban era encontrar esta valiosa pieza en ese registro, en esa vivienda de Santa Pola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 Aprovecha la quincena del descanso de tiendas anticrisis El Castor. Hasta el 19 de febrero, descuentos de hasta un 50%. Colchón Dreams, 49 euros. Colchón biscolástico 79. Y canapé desde 119 euros. Pack de colchón, somier y almohada por solo 89 euros. Hasta el 19 de febrero en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, abrida de crebiente 17. Y en tiendasanticrisis.es El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote.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 Localiza tu minipunto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrus, Mercado Central, Paseo Germanías, Centro de Congresos y Plaza Castilla. Mini punto limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche.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 Pues adivinen, todos los medios, eh, todos los diarios eh, importantes de este país abren con el tormentón del Partido Popular, eh, con esa división eh, interna del Partido Popular que ha estallado. Y además todos utilizan términos bélicos para reflejar la crisis, la grave crisis del Partido Popular en España. El país, vamos... Por partes, vamos a empezar con el país, si les parece. Casado, dice en los titulares, Casado y Ayuso dinamitan el Partido Popular. Convulsión política por el choque entre los presidentes del partido y de Madrid. La dirigente madrileña afirma que Génova urdió un plan para destruirla. García Ejea anuncia un expediente contra ella por infundios y calumnias. Dimite... Carromero, mano derecha de Almeida, tras negar el espionaje... ...y los varones del partido, conmocionados, temen el precio electoral. Y siguen con más titulares. La presidenta admite que su hermano cobró de un contratista Génova Cifra... ...en 283.000 euros la comisión que recibió su hermano... ...cuando la Comunidad de Madrid contrató por la vía de urgencia a una empresa un millón y, me, y por un millón y medio de euros las mascarillas para hacer frente a esa primera ola de la pandemia y deja eh, el último lugar de la portada del país para hablar pues de, de la tensión en Rusia. Putin vuelve a las amenazas y se agrieta el alto el fuego en el Donbass. Rusia advierte de que tomará medidas técnico-militares si no se asumen sus demandas y expulsa a un alto diplomático de Estados Unidos. Esto es lo que recoge el país. Veamos cómo recoge el ABC la crisis del Partido Popular. Pues los periódicos conservadores son aún más críticos con la situación. ABC. ...en titulares dice, guerra civil, concretamente estas palabras... ...guerra civil en el Partido Popular con Casado desaparecido. Cae Carromero, fontanero de Génova, por su implicación en el espionaje. De Ayuso dicen que denuncia la crueldad de la dirección y rompe con Génova... ...ejea la expedienta. La presidenta reconoce la relación de su hermano... ...con una empresa adjudicataria de un contrato de la comunidad de madrid la hora de las dimisiones es la editorial del abc y el mundo el mundo con eh, una una fotografía de primer plano de la isabel de la presidenta de la comunidad de madrid isabel diez ayuso mirando hacia arriba dice la guerra de casado contra ayuso desangra al partido popular de aquí Solo queda uno, entrecomillado. La líder madrileña acusa a su presidente nacional de espiar a su familia para chantajearla y mermar su poder en el Partido Popular. Genova la expedienta entre insinuaciones de corrupción y la da por sentenciada. Va a caer, hoy se ha suicidado. Eso lo entrecomillan. Feijó cree imperdonable que se haya contactado con un detective para investigarla y el estupor abruma a los varones del Partido Popular. Ayuso defiende la legalidad de la relación comercial de su hermano con una adjudicataria de mascarillas. Y el presidente de la agencia de detective, eh, de, no, de la, de la empresa municipal, dice al detective, podemos vernos para contrastar una información. Almeida entrega la cabeza de ángel carromero tras ser señalado por el espionaje a la presidenta y deja también en un lugar eh, pues eh, un titular para la crisis de ucrania biden ve en el bombardeo del donbass un pretexto para invadir ucrania los ataques se recrudecen en el este del país y rusia amenaza con medidas técnico militares Y también dedica eh, la página de portada El Mundo para el naufragio del pesquero gallego. Dice que Samuel eh, Huesi de Polizón para llegar a España a superviviente en Terranova. Recoge las declaraciones de uno de los supervivientes. ¿Y qué dice la razón de la guerra del Partido Popular? Pues dice, el PP expediente Ayuso que pasa al ataque, me quieren destruir, sabemos que van a imputarla, entrecomillado, asegura Casado, a quien los varones piden explicaciones. Y la presidenta defiende el honor de su hermano y exige depurar responsabilidades en el partido. También hay más entrecomillados de todos los protagonistas de la jornada de ayer. ...que fue muy belicosa... ...se puede tener buen resultado electoral... ...pero eso no exime el deber de rectitud... ...desmiento tajantemente que este partido... ...contactara con detectives... ...son las declaraciones de Teodoro García Egea... ...y en cuanto a Isabel Díaz Ayuso... ...entre comillas todo proviene del entorno de Pablo Casado... ...y él no lo ha desmentido... ...no tendrá ni una sola prueba... ...que prueben que no soy honrada... Y Almeida no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del ayuntamiento que él dirige. Y también dedican eh, a hablar de la economía, dice eh, La Razón, que la deuda pública hace historia con Sánchez, 7.000 millones al mes, desde que es presidente se ha disparado en 290.000 millones de euros, 82.000 más que en 2021. También habla de las familias de los pescadores que estallan contra el gobierno por la suspensión del rescate en tierras de Canadá, en Terranova. Y de Rusia, de los bombardeos en el este de, de Ucrania avivan la tensión. Kiev y Moscú se acusan de iniciar los ataques. Esto es un resumen, a grosso modo, de lo que recogen hoy, viernes 18 de febrero, los principales periódicos de este país. En Telelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Ay, cuadrito este, del cuadro. Eh, mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros. Es que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo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 Beauty, Renueva Cocinas y Cosmopolitan Wellness Club La Glorieta con Rosmar y Alonso 8 y 23 minutos de la mañana, es tiempo para conocer eh, cómo se despierta esta ciudad eh, en cuanto al tráfico se refiere y por eso conectamos con eh, la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche con Jesús Iniesta, muy buenos días Jesús. Hola, buenos días Ros. ¿Cómo, cómo se presenta la ciudad en cuanto al tráfico? Pues eh, una vez finalizado el tráfico de entrada a los institutos, nos vamos preparando para el que se produce en la hora de entrada a los centros de primaria. De momento a esta hora la circulación es más densa en los accesos a la ciudad, como la avenida Alicante, avenida Santa Pola, avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Crevillente. Dentro del núcleo urbano la circulación es densa en Files de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y en Federico García Lorca. En el resto totalmente fluido, pero en pocos minutos cambiará la circulación y se hará más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, hoy se volverá a cortar de 9 y cuarto a 8 de la tarde un carril en cada sentido de circulación de la avenida de Alicante, entre Jaime Poma de Jabaloyes y Vicente Andrés Estellés. ...se recomienda usar vías alternativas... ...como la avenida de la Universidad... ...o Circunvalación Sur... ...para evitar retenciones en horas punta. ...a las 9 de la noche... ...el Elche Club de Fútbol juega partido en casa... ...se recomienda asistir con bastante antelación ...y hay que tener en cuenta que el estacionamiento... ...en los alrededores del estadio es limitado... ...y hay que evitar infracciones... ...y por último recomendaros salir con tiempo de casa... ...ponerse el cinturón de seguridad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 Buenos días y buen fin de semana. Muchas gracias Jesús Iniesta, gracias por esa información que es siempre muy útil y que nos viene cada día de lunes a viernes aquí a la Glorieta sobre esta hora, 8 y 20, 8 y media aproximadamente. Pues bien, lo han escuchado, mucha precaución porque a las 9 hay fútbol, el Elche juega en casa y la crónica del de partido de esta noche nos la ofrece Paco Gómez. Hola, buenos días.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 ...domingo juegan eh, los cuartos de final... ...y podrían esos 60 minutos... ...si lo terminan con victoria... ...pueden hacer historia clasificándose... ...para jugar unas semifinales de competición europea... ...eso nos lo cuenta José Antonio González. Hola Ross, muy buenos días... ...el Club Balonmano Elche, visitelche.com... ...tiene la oportunidad el próximo domingo... ...a partir de las 12 y media del mediodía... ...de seguir haciendo historia... ...ahora en Europa...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 ...de la European Cup, hasta luego Ros... ...hasta luego José Antonio, gracias y suerte a las guerreras... ...y cerramos esta crónica deportiva con dos apuntes... saber pues los resultados de la Champions... ...pues el Barça empató a uno con el Nápoles... ...y Sevilla ganó... ...nosotros ahora vamos con el tiempo... ...porque por desgracia tenemos que hablar... ...en la página de sucesos de un accidente mortal... ...pero ese será después de la información meteorológica. ...el tiempo...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 ...en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo. Pues pasan tres minutos de las ocho y media... ...y los servicios de emergencia y bomberos... ...están en estos momentos trabajando... ...en un punto de la carretera del Parque Natural del Hondo... ...entre el Parque y el Hondo... ...por un accidente de tráfico, parece ser... ...que un coche se ha salido con matrícula inglesa, inglesa... ...se ha salido de la vía... ...y ha acabado en la acequia... ...volcado boca abajo y medio metro... Ah, hundido... ...se teme por... ...el ahogamiento del ocupante... ...de momento no hay confirmado si está herido... ...si está fallecido el ocupante de este vehículo... ...que se ha salido de la carretera... ...cerca del Parque Natural de Londo. ...es una información de la que estaremos... ...muy pendientes y de la que les informaremos... ...conforme avance el día. Sobre todo les recordamos que a las 10 cuando termine la glorieta tendremos ese avance informativo con Marga García. Y a Rosa Lucas hoy la tendremos en Torrellano realizando un programa en directo desde esa pedanía. Si tú no cuidas de ti...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 ...tu coche necesita una alineación de primera... ...con autosuspensión Eduardo... ...cambio de neumáticos y revisión de suspensión... ...dirección y frenos... ...autosuspensión Eduardo... ...en Ebrida Libertad 145 Elche... ...teléfono 965-43-34-64... Qué es un día perfecto... ...en finca la Llaguna ...queremos que celebres San Valentín... ...por todo lo alto... ...en un entorno ideal... ...con un servicio exclusivo... ...y un menú... ...de alta cocina sin olvidar tu música DJ... ...en directo y tus copas de sobremesa... ...incluidas en el menú... ...haz tu reserva en el 965 43 16 81... ...o redes sociales... ...Finca La Laguna, ...una experiencia inolvidable... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... 8 y 35 minutos de la mañana, la Coordinadora Feminista y también la Asamblea 8M ya están preparando los actos conjuntos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hemos entrevistado a, uno, a una de las, de, los, de las integrantes de la Coordinadora Feminista de Elche, Eva Irles. Eva Irles, ¿cómo se prepara el Gui de Mars a Elche? Hola, bon dia. Estem des de la Coordinadora Feminista d'Els i de l'Assemblea UIPM d'Els en eh, coordinant des en de reunions i coordinant de Dia Internacional de les Dones en 2022, que tornem a, a manifestar-nos, tornem, tornem a sortir als carrers en una manifestació. Habrà unitat, en Guany? unitat feminista en Els, perquè sempre o, estem acostumats a veure dos manifestacions. En guany. haurà sols una... We zijn organiseren een manifestatieunitaria per a la vesprada de, de, Mar, de La Vesprada del Luis de Mars, een soort de La Vesprada, van de Plaza de la Paradora tot aan de Plaza qui... de Douai. Het thema dat ik heb gekozen is de feministische revolutie, de Unpas en Reden, en ik ben ook met de totaal de om de totaal de totaal de totaal de totaal de a de totaal de totaal de totaal de de Igual que en Cares Moldo, te vaak, que queda. ¿El lema es local? Fem la revolució feminista? El lema es local, sí. Es el lema is local. ¿Y por qué? ¿Por qué? De, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, la societat els de, de, de, de, de, de A partir van de totes les persones, les com les dones. de personen, de tant de jongens en de donen. De nosa, we hebben er totes, totes en totes junts. El 8 de març, de coordinadora feminista a die je pertijn, en de 8M, eh, steu coordinant voor deze manifestatie, maar er eh, zal andere activitats? Ja, ik ga ik alvijnderen totes. El dissabte 5 de març, we gaan op de plaça van Raval, eh, Coincidenten met Mercase Colossi, die tendremos een mes informatieve, aangezien tallers, pintan pancartes, aangezien het is een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een de een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een ticket, een deze heeft een eh, ampla trajectoire professional en als ik me wel recuerdo, voor de zin dat in de Victoria viene a cenar, Victoria de Asopar, eh, va a ser guardonada voor het premio de drama, dramaturgia, de espectatie teatral, en is een obra que zich aan het sobre el over het subtachij el en het papel determinant van de Clara Gancoamor en Victoria Alqueni. Clara Campoamor, precisament, fa poquet eh, se va a cumplir 134 anys del seu naixement. Esteu preparant eh, alguna activitat a ell per a reivindicar les figures de aquestes dos dones destacades en la lluita feminista. Sempre les reivindiquem, en particular, des de, des de la coordinadora. No, no tenim una activitat eh, concreta sobre aquest tema, però sí que estem preparant activitats per al llarg de l'any eh, que surten de les activitats més representatives com són el 8 de març i de novembre que ja vos anirem informant per animar a la gent a, a participar en mm -hmm. La coordinadora feminista eh, no se'ls el 8 de març com a, com a activitat més destacada vosaltres també lluiteu cada ...final de mes, ik no recuerdo el día. amun een manifest, een concentratie om te reageren op het maskulisme, van de mannen. de coördinatoren van 25 de mes... ...a la de ...en una maand en la de maand de maand de maand de maand de maand de maand de de en als deze zaak niet opvalt, zullen we invisibiliseren, zullen de tegen de vrouwen, dat niet is, dat revolutie ni een pas in de is lema van een manifestatie heel reivindicativa. De eh, reivindicaciën principales van feminisme, de Ara, zijn En we entrevista. Reivindiquem moltíssimes coses, però en deze en de, de mar reivindiquem sobretot eh els serveis públics de qualitat per a una igualtat real. Reivindiquem de eh, la cura, la criança, els, els cuidadors, i aquesta economia, és die treballs que nos mantin nos mantenen vius, que són essencials per a la nostra vida i que són es que neix tributen al PIB. Pues moltíssimes gràcies Eva Irles. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Y también hemos contactado con la concejal de mayores, Purivives, porque el Ayuntamiento recupera a partir de este fin de semana los bailes, tanto en el Bailongo, en el Centro Cívico de Candalís, como en todos los centros sociales. Y ha señalado que se amplían, además, que se amplían a al la y Torrellano. A partir de este fin de semana vamos a escuchar a Purivives. Puri Vives, ¿en qué lugares se van a reanudar esos bailes? Se van a reunir en el Bailongo, el sábado y domingo, en Victoria, que hay en los domingos, en el, en el Centro Social Palmerales, el primero de mayo, el Francesco, Canto, en el sector quinto, en Altavis, en Las Vallas, en Perleta, en El Atec y en Torrellano. Estos dos últimos son, son nuevos, estos dos últimos son, este, este año es la primera vez que se hace, nos lo pidieron y nada pues este es, es, es, es, se hacen también, se y, también. Eh, cuando has dicho estos dos últimos altet y torrellano ¿en qué lugares? Eh, a qué te refieres los días, no en qué lugar, ¿dónde se hacen esos bailes en el Altet y Torrellano? en los centros sociales, en el centro Social, es, es, en el, son, tanto en el altet como en torrellano son centros sociales Todos los bailes en los centros sociales y también en ese centro cívico que es de Candalic llamado Bailongo. ¿Y los horarios? Sí. ¿Cuáles son, Puri? Los horarios es, es que son muy estándar. Hay algunos que empiezan a las 5, otros que empiezan a las 6. A, a, a esto es esto, esto, como los hayan pedido, pedido, pedido ellos. Pero van entre 5 o 6 hasta las 8. Ocho de la tarde es la hora máxima para sí, sí. cerrar esos bailes. ¿Cómo son? ¿Cómo son esas salas? ¿Cómo se puede convertir un centro social en una sala de baile? ¿Hay orquesta en directo? ¿La música es grabada? No, las, todas las, salas, las salas son las salas comunes que esto, que esto que tienen tanto los centros sociales como los centros cívicos para todas las actividades que son amplias. Y es... Bien, pues con esta información se reanudan los bailes. Vamos a ver si también bailamos con lo último del madrileño Zetangana, que ha vuelto otra vez a mirar hacia Elche. No solo sacó. Eh, una de sus canciones populares con El Niño de Elche, sino que ahora su último videoclip, La Culpa, la ha grabado en el Hotel Huerto del Cura. Asa. Ik kan kan Ik kan me laten. kan me miras Ik kan me quiero matar. ¡Olé! Este me laten. me Ik kan me laten. Ik kan me Ik kan me laten. Ik kan Ik Conocer la falta, cumplir la promesa. La promesa. Qué difícil es aceptar mi torpeza. Y ponle la carta, sobre la mesa. Vamonos, madreleño. Yo. Yo tengo la culpa morena, yo tengo la culpa morena, yo tengo la culpa morena. La culpa tengo yo. Yo tengo, morena, yo tengo la culpa, morena. Yo tengo la culpa, morena. Yo tengo la culpa, morena. La culpa tengo Agua. yo. Porque tengo la culpa. Agua. Porque la culpa is mía.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 8 y 47 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta hasta las 10 de la mañana, recuérdenlo. Y ahora vamos a hablar de la duodécima edición de la Feria de Bodas, Comuniones y Complementos del Hogar, que bajo el lema... Sueño de bodas, se va a desarrollar en el Centro de Congresos este mismo fin de semana. Para hablar de este evento, contamos con su director, Fidel Pérez, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Fidel. Buenos días. Bien, duodécima edición. ¿Todas eh, esta feria de bodas y comuniones y complementos del hogar, ¿por qué en el Centro de Congresos? Bueno, viene, viene al Centro de Congresos porque es un evento que hay que elegir siempre lugares, lugares que también acompañen a la imagen de, de lo que es en sí el evento. Entonces, el centro de congresos estamos hablando de un lugar público, un lugar muy conocido por todo el mundo y precisamente de fácil acceso, disponiendo de un parking a escasos metros, Bueno, que en su momento nos decidimos por él y aquí vamos 12 años. 12 años. ¿Y quiénes son? ¿Qué, qué ofrecen en esta feria? Pues esta feria se ofrecen cada vez más novedades. Aquí todo lo que son productos relacionados con boda, hogar, comuniones... Y la verdad que las empresas están cada vez ap aportando una competitividad... ...están haciendo promociones, campañas... ...y este tipo de eventos eh, lo agradecen... ...lo agradecen porque es una forma... ...de salir a la calle... ...una forma de salir al paso donde un público... ...se puede beneficiar hasta incluso... ...pues de novedades, de campaña... ...estamos hablando de un fin de semana... ...que va a ser muy intenso... ...y claro, cualquier empresario sabe... ...que va a ser un fin de semana más visitado... ...que durante todo el año por cualquier comercio. Y tanto que aparte de la oferta... Eh, ...¿qué actividades son las que tienen preparadas para el visitante? No, aquí normalmente actividades no, no las podemos permitir... ...porque no tenemos espacio... ...porque afortunadamente tenemos el centro totalmente lleno... ...de empresas participantes... Teníamos un desfile preparado, pero no, no se ha podido llevar a cabo. Hemos tenido que ocupar el espacio con empresas que estaban bastante interesadas en participar. Sí que puedo decir que tenemos 48 empresas participantes del entorno de la provincia de Alicante y de Murcia. Eh, es un abanico profesional bastante entretenido. Es una feria acogedora. ...y durante los 11 años anteriores... ...es un evento que el visitante se siente a gusto, cómodo... ...y el empresario quiere participar un año tras otro... ...este uh -huh. año de cara a los novios hay grandes novedades... ...una de ellas es muy interesante... ...que las 10 primeras parejas que contraten el reportaje de boda se van a beneficiar de 500 euros de descuento, solamente para 10 parejas. Y sucesivamente las empresas están ofreciendo eh, campañas pues, bastante interesantes. O sea que yo desde aquí, eh, sí, quiero que los novios pues, visiten el evento y al mismo tiempo pues, salgan a la calle a dar un paseo, que se tomen un café, ya que estamos aprovechando el fin de la pandemia que ya... ...en el tema profesional de las empresas... ...ya está bien que nos llegara esto... ...porque el sector boda... ...es un sector que abarca... ...muchos, muchos negocios... ...que se han visto dañados... ...y afectados por esta situación... ...que estamos pasando todavía. Eso es lo que le iba a preguntar que... Fidel... Eh, ...¿cómo se está recuperando este sector de las bodas?... ...porque evidentemente... se ha hecho mucho daño... ...estos dos años de restricciones. Sí, sí, ha hecho... Mucho daño a todas las empresas económicamente. Y, por supuesto, las parejas de novios se han visto afectados moralmente bastante porque algunos han tenido que ir aplazando la fecha de la boda por tres y cuatro veces. Entonces, estamos ante un problema que los novios eh, hace prácticamente un mes tenían todavía dudas. Ahora parece que ya están saliendo de la duda. Y las empresas van saliendo poco a poco. Han habido algunas que han tenido que cambiar eh, el sector porque no han podido sobrevivir. Pero aquí las perspectivas, ahora mismo, para el 2022, son muy, muy positivas. Y para el 2023, creo que todos los sectores van a estar al 100%. Necesitamos esa inyección en la economía. Eh, Fidel, eh, por curiosidad, eh, la feria... Eh, si la habéis mantenido 12 años, ¿ha sido aquí en Elche? Eh, ¿La habéis mantenido aquí en Elche? Bueno, este, este tipo de ferias eh, la estamos haciendo en Elche en Murcia. No, es que te, te lo iba a preguntar, eh, ¿se casa mucha gente en Elche? ¿Tenéis aquí bastante mercado? Eh, sí, sí, hay bastante mercado, porque cuando hablas con un restaurante de nivel medio-alto o una finca de nivel medio-alto y te dice que el año lo tiene cubierto y que gran parte del 23 está cubierto, eso te dice que detrás de eso hay una clientela a la cual hay que ofrecerle todas sus necesidades, lo que pueda necesitar. Y sí, sí hay. Bueno, hay que decir también que tenemos las bodas del año 2020, del 2021, más las que le tocaba en el 22. Entonces, claro, efectivamente este año está saturado porque llevamos mucho, mucho atrasado. A fecha de hoy hay ahora mismo muchas bodas, tanto en Alicante como en Murcia. Esta va a ser un peldaño para que las empresas puedan en parte, en parte, recuperar un poco... ...lo ha atrasado... ...que ha sido mucho lo perdido... ...y Fidel, ¿me puedes confirmar si realmente sigue habiendo... Eh, ...ese traspaso de clientes entre Elche y Murcia?... ...hay gente que sigue yendo a Murcia por su traje de, de, de boda... ...o... Bueno, ...el traje de boda... ...ahora mismo es la, la fachada de los novios... ...es algo muy importante... Eh, hace unos años, la parte alicantina eh, iba mucho a Murcia por el traje de novia, porque había ciertos comentarios que el traje de novia, la mapa del traje estaba en Murcia. Bueno, pues las tornas se han cambiado y ahora un 75% de Albacete, de Almería y Murcia vienen a la parte alicantina porque hay... Una gran empresa que está ofreciendo unos servicios espectaculares, unos trajes bastante, bastante asequibles y el mercado es el que manda. Y el mercado se ha tumbado por esta gran empresa que está en la parte de Alicantina, y que también la tenemos nosotros este fin de semana en la feria. Pues Fidel, el éxito estará garantizado en esa feria. Supongo que ustedes eh, cumplirán todas las medidas eh, anti-Covid. Sí, no, por supuesto. El mismo Palacio de Congresos nos ha dicho las condiciones que teníamos que aplicar y de qué manera se podía hacer el evento. Y entonces, claro, estamos bajo la normativa del Palacio de Congresos, el cual está bajo la normativa también del Ayuntamiento. Como es normal. O sea que está todo ahora mismo controlado. Y, y y va ¿El ser, tiempo nos acompaña? Seguro, el tiempo les acompañará. Y va a ser un evento seguro, Fidel, para terminar eh, horarios. Eh, díganos, cua, se abre mañana, ¿no? La feria se abre mañana. Sí. Se abre mañana sábado, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, y domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde. El domingo tendremos... ...un gran artista muy famoso en los países norteamericanos... ...donde nos va a deleitar con sus actuaciones... ...y al mismo tiempo va a ofrecer sus servicios para las bodas... ...es un auténtico lujo. Pues muchísimas gracias Fidel Pérez... ...y suerte para este fin de semana. Muchas gracias a vosotros, ánimo... ...y no perdamos las ganas de, de ir avanzando. En Telelch Radio Marca... La Glorieta, el programa que madruga contigo. ¿Buscas tu mejor versión? Clínica Beauty, especialistas en cirugía y medicina estética. El cuerpo perfecto que siempre has soñado, ahora lo puedes tener gracias al cirujano de las estrellas y a precios increíbles. Productos premium para unos resultados elegantes y naturales. Ofrecemos descuentos por nueva apertura. Clínica Beauty. Estamos en Carrer la Fira número 10, junto a Santa María, Elche. Este próximo domingo 20 de febrero, fútbol en directo en Teleelch, sigue desde las 11 y cuarto de la mañana la retransmisión del partido de tercera red entre el Atlético Torrellano y el Hércules B, en un apasionante derbi provincial desde el Polideportivo Municipal Isabel Fernández. Este domingo en Teleelch no te pierdas el partido en directo Torrellano-Hércules B. Colaboran Teleelge Radio Marca, Restaurante La Laguna by Pilsen, Neurona Gráfica, Pantatronic y Grados Comunicación.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 En Audica somos expertos en cuidado auditivo. Por eso te invitamos a revisar gratis tu audición. Pide tu cita en audica.es y disfruta de hasta un 75% de descuento en soluciones auditivas. Audica, tu audición es nuestra experiencia. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana. Hemos llegado desde las 7, Le estamos contando las noticias y, por desgracia,. Tenemos que, ya está confirmado, tenemos que lamentar un fallecido esta mañana sobre las 8 menos 10 en un accidente de tráfico. Una mujer de 40 años ha perdido la vida en la carretera del Parque de Londo, en el tramo entre el Paraje Natural y la Pedanía de Matola. ...parece ser que el accidente de tráfico se ha producido... Eh, ...porque un coche matrícula con matrícula inglesa... ...se ha salido de la vía y ha tumbado, ha volcado... ...boca abajo en una acequia de riego... ...con lo que se ha hundido medio metro... ...así que la conductora, los equipos de, de rescate... ...los bomberos han estado trabajando durante una hora... ...para rescatar a la conductora... ...pero no han podido salvar su vida... ...se ha confirmado que eh, ha fallecido... ...y los datos que han aportado desde el Parque Comarcal de Bomberos... ...es que la conductora tenía 40 años... ...es un accidente mortal del que les daremos... Eh, ...pues las imágenes y más detalles... ...en los próximos informativos... Eh, ...a las 10 de la mañana estará con nosotros Marga García... ...para contarles también... Eh, ...pues las previsiones de esta jornada... ...y las noticias más destacadas de ayer... ...por ejemplo, hemos abierto hoy a las 7 de la mañana... ...con las novedades en cuanto al puente del Bimilenari... ...ayer el concejal de mantenimiento Héctor Díez... ...explicaba que se va a realizar un pliego de obras... ...de forma urgente para la reparación del socavón... ...y que también se ha hablado con las empresas... ...que diseñaron este puente colgante...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 Hemos hablado también de otras cuestiones, de las mociones que se llevarán al pleno del lunes, como la reprobación al ministro de Cultura por parte del Partido Popular o un sello identificativo de calidad sostenible para la hostelería y restauración que ha propuesto Ciudadanos. También hemos hablado del apoyo que ha realizado el alcalde a la asociación de víctimas de bebés robados ayer por la tarde cuando se reunió antes de la proyección de un documental que se ha llevado a cabo sobre este proceso y sobre las reivindicaciones de las víctimas que piden que se avance en esa ley que está paralizada en la Comisión Nacional de Justicia para que no haya una prescripción de los delitos y no se archiven los casos porque... Conocemos uno, concretamente la presidenta de la Asociación de Víctimas de Bebés Robados, María José Picó. Está buscando desde hace más de 50 años a su hermana Meguiza. Pudieron hace unos años exhumar eh, eh, la fosa donde fue enterrada, pero comprobaron que la caja estaba vacía. A pesar de las pruebas que tenían de que su hermana había sido robada, pues este caso ha quedado archivado como otros tantos. Por eso piden celeridad a este gobierno de Sánchez en eh, avanzar eh, con esa ley. El Pleno también aprobó una moción eh, de estas características. Y les hemos contado también las crónicas deportivas y por supuesto que eh, hemos entrevistado a, la, a, a una de las responsables de la Coordinadora Feminista de Elche, porque está preparando junto con la Asamblea 8 de marzo ya esa manifestación ...que tendrá lugar el Día Internacional de las Mujeres. Se está preparando esa manifestación conjunta... ...y otras actividades en torno a la lucha feminista. También hemos entrevistado a la concejal de mayores, Puribides, porque este fin de semana se reanudan los bailes en los centros sociales y en el centro cívico de Candalí, llamado Bailongo. Acabamos de entrevistar al director de la feria de bodas, comuniones y otras celebraciones que tendrán lugar este fin de semana en el centro de congresos. Llega a su duodécima edición. Y, por supuesto, una de las noticias más destacadas ha sido... La, de, eh, la entrevista con el científico, el profesor titular del de Departamento de Microbiología, Antonio Martínez Murcia, quien fue uno, junto con su equipo y empresa, el primero en desarrollar un kit de PCRs para detectar la COVID-19 y que se puso a disposición del Ministerio de Sanidad y de todos los hospitales en la primera ola de la pandemia. Ahora están desarrollando otro kit para detectar la variante ...Omicron y están también investigando patógenos en el aire de los aviones comerciales. Lo hemos entrevistado porque si sí, finalmente el Consejo de Ministros aprueba hoy la nueva ley de ciencia e investigación... ...se estará dando un paso muy importante para detener esa fuga de cerebros que lamentablemente... ...hemos sufrido durante estos años en este país porque no se ha cuidado para nada... ...la investigación ni tampoco la ciencia... ...esperemos que esto cambie... ...y acabamos eh, de... ...por desgracia... ...de informarles de ese accidente mortal... ...que ha tenido lugar a primera hora de esta mañana... ...en eh, la carretera del Parque Natural de Londo... ...donde una mujer de 40 años... ...ha muerto. 101.4... tel Radio Marca... Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazín Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, ¿conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas? Entra en tresvs.teleelch.es barra rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch.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 Estás escuchando La Glorieta, con y Alonso. Pasan ocho minutos de las nueve de la mañana y hoy también les hemos informado que la Junta Mayor ha recibido el visto bueno de la Consejería de Sanidad para iniciar sus ensayos. De momento estamos a la espera de que se autorice ahora la Semana Santa pero se ha dado un pasito para acercarse a la Semana Santa de 2022. Esperemos que siga mejorando la situación de la pandemia, conoceremos hoy los datos actualizados y veremos si se confirma esa tendencia, ese descenso en picado que, por fortuna, se está eh, produciendo en la explosión de contagios. Pues bien, de Semana Santa vamos a hablar hoy con uno de los expertos de protocolo, Óscar López, porque presenta Libro. Lo va a presentar el próximo viernes a las siete y media en el Centro de Congresos. Protocolo Cofrade. Óscar López, muy buenos días. Buenos días, Ros. Lo del protocolo Cofrade, primero, eh, ¿esperas que haya Semana Santa en 2022? Yo creo que sí. Se están dando todos los pasos para que podamos volver a, a tener una Semana Santa con algunos matices y algunos cambios para ajustarnos a la coyuntura y a la normalidad, por supuesto, para... A garantizar... ...o por lo menos... Eh, ...extremar todas las precauciones... ...de ponérselo difícil al, al bicho este que nos tiene... ...un poco ya cansados... ...pero yo creo que sí que vamos a tener Semana Santa. Y supongo que eres conocedor, ¿no?... ...de las medidas que se han adoptado... ...para llevar a cabo los ensayos... ...los ensayos entran dentro del protocolo, Cofrade. Eh? Hombre, pues es la trastienda... ...para que podamos tener una buena Semana Santa... ...después de dos años... De, de no poder salir sacar a la calle las procesiones los costaleros principalmente necesitan volver a, a sentir el kilo los kilos encima de, de ellos no supone un, una mayor preparación pero sí que requiere un esfuerzo y para ese esfuerzo hace falta esos ensayos que ve, venimos eh, organizando cuando no había pandemia uh -huh. para ir cogiendo la destreza para ir repartiendo eh, ...la carga proporcionalmente en función de las alturas... ...por eso hace falta los ensayos para igualar a los costaleros... ...y que ellos vuelvan otra vez a tener eh, esas sensaciones... ...y ahora también con el tema de la mascarilla... ...porque mmm, se está viendo qué pasa con los costaleros que van por bajo... ...si ya por bajo hace calor, agobia... Eh, eh, ...tanto esfuerzo encima ponerte la mascarilla... ...están saliendo las procesiones así extraordinarias... ...que se han hecho en algunos rincones de Andalucía y no ha pasado nada, pero bueno, es, es acostumbrarse y precisamente los ensayos son necesarios para poder tener en la calle una bonita Semana Santa. Bien, Óscar, ¿por qué este libro? ¿Por qué eh, has publicado Protocolo Cofrade? ¿Es necesario publicarlo porque deben, hay que poner orden, o deben los, son tantos los que participan en Semana Santa, estamos hablando de miles y miles de personas, deben saber lo que tienen que hacer? Pues primero... Ross, me hacía mucha ilusión hacer el, el libro del protocolo Cofrade porque yo soy Cofrade desde muy pequeño y lo que he hecho ha sido, pues con los conocimientos académicos y profesionales que tengo del mundo del protocolo, codificarlo para el mundo Cofrade. Y, y el resultado es este libro. Y en muchas ocasiones, cuando se acercan las profesiones, eh, he recibido consultas de, de compañeros, de amigos del mundo de la Semana Santa, de aquí y de fuera de Elche, de me decían, oye, y la presidencia detrás del paso, me vienen estas autoridades, ¿cómo las pongo? Y tengo que escribir una carta al general de no sé qué cuál es su tratamiento, y tengo que hacer, y entonces, esas consultas eh, tipificadas, las he ido recogiendo y relacionando y explicándolas a la gente del mundo de la Semana Santa, o quien sea curioso de la Semana Santa, o de, curioso del ceremonial y los actos, pues tiene ahora un libro que es Protocolo Cofrade, que no había otro en en España no, no se había hecho un libro de protocolo dedicado a la Semana Santa. De hecho, la editorial es de Sevilla y me preguntaba la, la, la editora Oye, y estos amigos, los de mi barrio, los de mi pueblo, ¿por qué no se les ha ocurrido esto? No? Bueno, pues se nos ha ocurrido aquí en Elche porque el ecosistema cofrade que hay en, en, en Elche es importante claro. y, y ahí está el libro. Y Óscar, eh, protocolo es norma. Hay que cumplir el protocolo. <risa> Mira, el protocolo es un conjunto de leyes, de usos y costumbres que son necesarios para organizar los actos o celebrar eh, ciertos rituales. No solo la norma que viene eh, explicada en un real decreto, donde te dice que primero va el rey, luego la reina, luego eh, el presidente del gobierno y así, hasta un montón de autoridades. También hay en los municipios, en las poblaciones, un montón de, de, de ceremonias, de formalidades, de rituales que, que deben cumplirse porque también está el protocolo para salvaguardar. En, unos, en unas semanas veremos desde el balcón de la, de la plaza del Ayuntamiento en Valencia que saldrá una fallera al balcón, se, asumará, se acercará un micrófono y dirá «Señor pirotécnico, pod comenzar la mascreta. Y eso ha venido siendo así desde hace un montón de años. Y por mucho que venga el rey a visitar la mascreta y a presenciarla, y mira que el rey manda, y tiene eh, mucha autoridad, ...seguirá siendo la fallera quien con sus palabras enciende la masqueta, ...porque eso es el, el protocolo... ...y esa tradición y esa costumbre que no está descrita en ningún sitio... ...pero que el pueblo sabe que es así... ...eso lo convierte y le da la fuerza de norma. Estás hablando de las fallas... ...pero la Semana Santa también arrastra a muchísima gente... cumplen con el protocolo, Cofrade? Sí, y cada vez más... ...porque se ha descubierto que, que en el mundo de la Semana Santa... ...cuando aplicamos un orden y dentro de la Semana Santa buscamos ese orden también por, por dar, solemnizar y también generar esa atmósfera y ese ambiente de respeto, de oración, de testimoniar en las calles lo que pone en el Evangelio y es hacer categesis en, en la calle, todos esos ajustados y con esa norma y esos parámetros, desde la mujer que se viste la mantilla y se pone la mantilla correctamente y ajustada pues, a unos parámetros que tiene el, el ritual de vestirse la mantilla y de lucir la mantilla, ponérsela adecuadamente, evita luego a lo mejor de mira esa que corta lleva la falda, que larga lleva la mantilla le queda fatal la teja entonces si todos nos vamos ajustando generamos menos crítica y generamos menos comentarios y se crea ese ambiente de, de respeto y de oración ¿Has tenido en cuenta lo que está pasando con el colectivo LGTBI con la libertad de identidad de género en Semana Santa si ¿sí ha tenido en cuenta el protocolo ¿Se adapta a las a la nueva realidad, Óscar? Lo, pues, ¿Lo lo abordas en tu libro? No lo abordo en mi libro porque yo creo que es algo que tenemos superado. Y tenemos las vivir en una ciudad donde tenemos presidentes y presidentas. Tenemos costaleros y costaleras. Tenemos nazarenos y nazarenas. Es verdad que no hay mantillos, pero hay mantillas. Es lo único. Eh, tenemos un, una serie de, de, de cargos... De, ...de distintas posiciones dentro del mundo de la Semana Santa... ...que aquí en el celo de la igualdad... Mm. ...antes de que salieran leyes de igualdad o de paridad... ...ya lo teníamos súper asumido... Mm. Y, ...y es también uno de los pilares fuertes que tenemos en la Semana Santa... ...yo no lo abordo porque lo doy por... ...por, sí, pero por que, salido, por que, Pero Oscar, ¿qué diría el protocolo si una un hombre que se siente mujer... ...quiere ponerse mantilla?... No lo, no lo he contemplado en el libro, Ross. No, no, no lo he contemplado. No, te lo pregunto como experto en protocolo, porque esto podría pasar. ¿Ha pasado en las fallas de Valencia? porque no en Semana Santa de Elche? Podría darse. Luego también habría que ver cada una de las cofradías qué respondería ante una situación así. Pero, bueno, bueno, pues de momento no damos ideas, no sea cosa, pero eh, Oscar, ¿cómo vas a preparar la presentación de este libro? Porque es el viernes que viene, ¿cómo lo tienes preparado? Bueno, el viernes que viene a las siete y media en el centro de congresos vamos a presentar el libro, van a intervenir el autor del prólogo, que es Manuel Domínguez, que ha sido jefe de protocolo en la Guardia Real. Eh, fue profesor mío y ahora somos compañeros dando clases. Intervendrá también en el presidente de la Junta Mayor, que también eh, ha participado en la, en la lectura del libro, en comprobando y aportando algunos datos, porque también veía que hacía falta eh, un, un manual así, un libro de, de protocolo cofrade para ayudar y auxiliar a las cofradías en la organización de, de sus propias profesiones. Y, y, y moderará el, el encuentro la periodista Esperanza Mal. Habrá ambiente cofrade, es lo que puedo desvelar porque hay algunas sorpresas y nada, que esperamos a todos ahí en, en la sala de conferencias del centro de conferencias. Bien, pues lo último, eh, una curiosidad, ¿Cuál es, son, ¿cuál es la consulta que más te hacen en Semana Santa, Óscar? <risa> la consulta que más me hacen es, me viene este concejal, me viene esta autoridad, ¿dónde lo pongo y al lado de quién lo pongo? Esa es la, la consulta principal, ¿cómo componemos la presidencia? Y, ...y me vienen estas autoridades al acto del pregón... ...cuál es el orden de intervenciones. Ajá, ¿Y, ¿y quiénes son los más desobedientes? ¿Los políticos, las autoridades eclesiásticas... ...los cofrades invitados? ¿Quiénes son los más desobedientes? Los que te dicen, no, no, ahí no me pongo... ...al lado de este no, al lado de esta tampoco... Pues hay de todo, hay cofrades rebeldes, hay autoridades rebeldes y hay algún sacerdote rebelde, pero la verdad es que los, los militares y la, el mundo, las autoridades eclesiásticas son los que mejor saben dónde está su lugar. Eh, en los más rebeldes, en el top uh -huh. five, podríamos decir, podríamos tener a, a autoridades y luego algún daño. Oscar, esas anécdotas que has vivido, ¿las reflejas en tu libro? Algunas sí. Las ¿Eh? que se pueden contar. Pues lo, lo quiero leer. Eh, Protocolo Cofrade, ¿cuándo sale? Porque se presenta el viernes, pero ¿está ya en las librerías? El, a partir del viernes 25 estarán en las librerías de las plataformas, porque se puede leer online, en, a través de un libro electrónico, o, de, o del formato tradicional del papel. ¿Y este libro lo, lo va a poder adquirir la junta mayor o para que sea lectura obligada de todos los que participan en en la semana santa o no Óscar sí, sí. ahora ah, vale. sí, Me refiero a la distribución del libro lo vais a introducir en todas las eh, cofradías y hermandades eh, porque se considera eh, o se aconseja que sea lectura eh, Las cofradías y hermandades las... Por ejemplo, la, la Asamblea de la Junta Mayor de Cofradías y Hermanas de desde la Asamblea Santelizitana vendrán a, a la presentación del acto. Eh, la siguiente semana, en la del 4 de marzo, estaré en Calpe presentándola a las Confederaciones de allí y la semana siguiente en la Junta Mayor de Orihuela. Y poco a poco vamos contándolo en la zona de aquí. Y, y bueno, va a ser una publicación que va a ayudar a todas las cofradías, no solo de Elche, sí, no solo de Alicante, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de España, porque es la primera publicación que codifica todo el protocolo para, para el mundo cofrado y está pensado así, para que no m, evitar localismos y que sea para todos. Pues muchísimas gracias, Óscar, y sobre todo, enhorabuena por esta publicación y por esta idea, que seguro que la van a copiar en otros lugares de este país. Muchas gracias a ti, Ross. En Teleds, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 Je ja pots trobar a ELTS el contenidor del Cicotels Residus. Recicla els teus de d'impressora, bombetes LED i de baix consum. Piles i bateries, acumuladors, Cicotels elestrodomestics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini punt més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini punt a ELTS. Més a prop, Més fàcil. ...es un misato de UTEL y Ayuntamiento. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 22 minutos de las 9 de la mañana... ...y antes de, comenzar, de terminar el programa... ...lo vamos a terminar con una entrevista política... ...hoy estaremos con Eduardo García Onciveros... ...el concejal no ha escrito... Antes de acabar con esa entrevista política, el programa la publicidad de hoy, ya saben que a las 10 viene eh, nuestra compañera Marga García para informarles de todas las noticias de actualidad. Hoy, por desgracia, tenemos que abrir con ese accidente mortal que se ha producido a primera hora de la mañana en la carretera de Londo, de Matola, entre Londo y Matola, una mujer de... 40 años ha fallecido tras volcar su coche, salir de la vía y caer boca abajo a una acequia profunda de riego con agua. Se ha ahogado y los servicios de emergencia cuando han llegado al lugar no han podido hacer nada por salvar su vida. Han tenido que certificar su fallecimiento tras eh, el rescate de su cuerpo. ...que ha llevado a cabo... ...los efectivos del Parque Comercial... ...de Bomberos de Elche... ...esa será la primera de las noticias... ...del informativo que vendrá a las 10... ...y después de Marga García, ...pues nuestra compañera Rosa Lucas... ...entre amigos se nos marcha a Torrellano... ...sale de nuevo a la calle... ...a estar al lado de ustedes... ...del comercio... ...de los particulares... ...de nuestra audiencia... ...estará en el Mercadillo de Torrellano... ...en la Avenida Libertad... ...realizando su programa... ...y nosotros ahora pues vamos a disfrutar de la música de Elvis Presley. Teleelch Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Si tu propósito para este año es cambiar de coche.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 Estás escuchando La Glorieta, con y Alonso. Tres minutos para llegar a las nueve y media de la mañana y nosotros ya estamos en la recta final del programa La Glorieta, que termina a las diez, ya lo saben. Y nosotros solo nos queda, nos ha llegado ya la actualización de los datos por pandemia y se confirma la tendencia a la baja, igual que subió rápidamente, está descendiendo también de la misma forma. Ya estamos por los 1.330 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace dos semanas estábamos por encima de los 4.000. Y lo más importante de esta actualización de este, de este viernes es que no se ha producido ningún fallecido en lo que llevamos de semana, es la noticia más importante. Esto nos hace ver la luz al final del túnel, por supuesto, y esto también nos hace ver que podríamos tener Semana Santa, porque ya ha habido autorización, al menos se ha dado ese primer paso para la Semana Santa, con la autorización desde Consejería de Sanidad de los ensayos cofrades. Y nosotros en esta última parte del programa vamos con la entrevista política. Hoy se encuentra aquí en el estudio de Telelche Radio Marca el concejal no escrito Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Bueno, es una jornada eh, de la que vamos a hablar en clave local, aunque va a ser muy difícil hablar con un político que ha sido expedientado en clave local porque evidentemente lo que te pasó a ti aquí con Ciudadanos eh, viendo lo que le está pasando a Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular podría haber alguna semejanza guardando las distancias, evidentemente, sí, evidentemente. tú no has gobernado evidentemente. pero eso será para después para el final de Muy la bien. entrevista porque antes, Eduardo, estás en el Ayuntamiento en la Corporación Municipal, no en el equipo de gobierno, pero supongo que tendrás acceso la primera pregunta se la hago ya a todos uh -huh. los concejales de la oposición el... Eh, ¿Equipo de gobierno es transparente? Hombre, conmigo sí. Eh, yo lo que pido eh, me, lo, me lo ponen rápidamente encima de la mesa. Yo no tengo ningún problema por, para acceder a cualquier tipo de expediente o cualquier tipo de pliego. También accedemos de forma habitual a, a las licitaciones, a los procesos de licitación y a la apertura de sobres de plicas eh, para cualquier tipo de licitación pública. Eh, podemos asistir sin ningún tipo de problema, los concejales de la oposición... En principio yo creo que sí. Eh, otra cosa es que, bueno, eh, se le intente buscar las, co las cosquillas y los tres pies al gato por parte de la oposición al equipo de gobierno, pero bueno, es que esto es el pan nuestro de cada día. Si la oposición no le intenta buscar los tres pies al gato a al equipo de gobierno, <risa> no sería política. Eh, entonces, pues uh -huh. bueno, en este caso yo tengo que decir que yo no tengo ningún problema. Mal. ...pues si no tienes ningún problema... ...¿has podido acceder a los expedientes... ...de lo que se le está ocurriendo al Puente del Bimilenario?... ...bueno sí, eh, tengo que decirte Ros... ...que el, el tema de la situación del puente... ...para empezar es una situación complicada... ...es una situación complicada... ...a, a efectos arquitectónicos... Y, eh, que, ...que está eh, padeciendo el puente... ...es una situación complicada... ...hay que recordar a los oyentes... ...que es el Puente del Bimilenario... ...y que tiene bastante tráfico... ...es una construcción relativamente nueva... ¿El último que eh, se construía? Correcto. Entonces, pues bueno, la gente se asombra. A veces a mí me para la gente por la calle y me pregunta por el puente. Eh, de hecho, la última vez me preguntó un vecino de la zona eh, qué iba a pasar con aquello, porque cada vez que pasaba con el coche se dejaban los bajos, en, porque Muy había como una especie de socavón antes de que se, se hiciera la intervención por parte de, de los equipos técnicos del ayuntamiento. Y claro, qué iba a pasar con aquello. Hombre, yo le dije que el equipo de gobierno estaba, y que el ayuntamiento estaba, estaba en ello, así ha sucedido, se están haciendo unas, unos estudios previos, que creo que hay que hacerlos, y veremos a ver qué pasa, porque yo no le veo solución Ayer el, el concejal dijo que un pliego de condiciones, de, un pliego para las obras de forma urgente. Van claro. a reparar el socavón. Claro, es que tiene que ser una actuación urgentísima. Estamos hablando de un puente que, claro, que une, eh, que une dos partes de la ciudad y aparte tiene mucho tránsito. Pero solo hay 100.000 euros en ese plan de contingencia. Sí. Se queda corto para, para un puente creo, de estas características. Yo, yo creo que sí, porque a mí, me da, a mí me da que la actuación que se va a tener que hacer en el puente del Vilbinarí va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque es una actuación que, como podrán comprender los que nos están escuchando, es un puente, no es un asfaltado claro, de una calle. Claro, ¿no? ¿Y con lo que ese dinero, ¿de dónde se va a sacar? Pues lo van a, van a tener que hacer algún tipo de modificación presupuestaria o van a tener que... Eh, buscarse... ¿Renunciar a alguna correcto, inversión? Correcto, van a tener que renunciar a alguna inversión o de partes de, algún, de varias inversiones para conseguir un montante económico acorde a la intervención que se tiene que hacer pues en el Pues el alcalde dio las prioridades. ¿Estás tú de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno para 2022? Bueno, yo creo que de lo que estamos hablando y lo que has puesto tú encima de la mesa, yo creo que una de las prioridades es el puente del Bilbil. De es Daria. lo urgente. Yo creo que sí. Eh, no podemos dejar eh, ese puente totalmente paralizado, eh, sin tráfico. Sería absurdo. Pues... La dama de Elche no viene a Elche, pero parece que el alcalde se ha quedado solo diciendo que puede venir a Elche. ¿Qué le pasa al alcalde? A mí, a mí me resulta llamativo eh, que cada dos por tres saque, saquemos la dama a pasear. Y permíteme que, que diga este pequeño chascar. Bueno, pero ¿quién la saca? Claro, pues la saca, la saca todo el mundo prácticamente. O sea... Eh, ...se utiliza como reclamo político... ...y luego se utiliza como arma arrojadiza política... ...tanto de un lado como de otro... ...y eso es lo que a mí me enerva... ...yo creo que hay que tener un poquito de respeto por la dama... ...y también respeto por los ilicitanos... ...no podemos estar diciendo que va a venir la dama constantemente... ...y de forma alternativa... ...cada X tiempo, ¿por qué? ...porque se genera una ansiedad en los ilicitanos... ...en los políticos también, ¿por qué? ...porque luego hay una frustración... ...palpable, porque la dama no viene... Eso es así, y eso es lo que no podemos hacer. Lo que también entiendo, o no dejo de entender, es cómo es posible que desde el 2006, creo recordar, no existe un informe técnico por parte de los técnicos del Ministerio y del Museo donde digan cómo está la dama, cuál es la situación física del busto, uh -huh. eh, y que en base supuestamente a ese informe, pues ya nos habían dicho que no hace, poco, hace pocos días. Mire, oiga, Yo creo que se tiene que hacer un informe actual, a ver cómo está la dama. Tampoco entendería que la dama estuviera peor que en el 2006, porque para eso está en el Museo Arqueológico Nacional, para su conservación y su cuidado, porque si está peor, eh, mal negocio tenemos con la dama en Madrid. Claro. Mal negocio. A lo mejor por eso no hay informes. Es que a mí me da, es que a mí me da. Acuérdese cuando apareció una hormiga dentro de claro, la urna. Claro, claro, claro. Eh, ...que nadie sabía dónde había aparecido el pequeño insecto... Eh, ...y se montó un revuelo... Eh, ...entonces pues mire... ...si va a estar peor la dama en el Museo Arqueológico... ...que aquí en el nuestro museo... ...pues mire, eh, mejor que, que esté traigan, aquí... ...que la traigan. ...exactamente... Eh, ...con lo que eh, no para ti... ...¿es una prioridad la reforma del Mai? ...hombre, si va a venir la dama, sí... ...hablando, bueno, hablando de lo del puente... Eh, uh -huh. ...que es lo urgente... Eh... ...hombre, yo creo... ...yo creo que primero la el reforma del MAE... ...el millón y pico de euros que han presupuestado para el MAE... Sí. ...y que está fijado como prioridades de este gobierno de coalición... ...debería aplazarse... ...a mí me da que ahí se ha hecho la casa por el tejado... Sí. ...porque para hacer una modificación del MAE... ...lo primero es que tienes que tener atada... ...es la venida de la dama... ...entiendo yo... ...si tú tienes atado y comprometido documentalmente... ...y políticamente... ...con un compromiso firme... ...de que la dama va a venir en un mes concreto... ...en un año concreto... Entonces luego se presupuesta la modificación del MAE, pero hacerlo al revés no tiene ningún bueno. sentido. Bueno, el alcalde dice que sí que tenía eh, compromisos concretos, eh, pero como ha cambiado tanto los ministros, sí, por eso correcto. te pregunto. El Partido Popular ya anunció ayer que en el Pleno van a llevar una moción para solicitar la reprobación del sí. ministro Z. ¿Apoyarías esa moción? ¿Reprobar al ministro por eh, no dejarnos por... Haber cerrado la puerta en las narices. Pues mira, eh, yo te voy a ser muy sincero. ¿Al alcalde para la cesión temporal? Yo creo que, eh, que al ministro al Iceta, ministro por este, tema, eh, por este uh -huh. tema, yo creo que sí que hay que darle un tirón de orejas. O sea, que sí que apoyarías sí. la, la propuesta. Sí, yo creo que sí que habría que darle por lo menos un toque de atención. de uh -huh. eh, Que sea el propio ayuntamiento el que diga, eh, hombre, ya está bien, ¿eh? Es que yo creo que la broma ya tiene suficiente, suficiente tiempo encima de la mesa como para que se termine esta situación. Mire, oiga, si no nos van a dejar la dama nunca, que lo digan ya, pero que lo digan. Eh, y si hay una posibilidad de que la dama pueda venir de forma parcial, pues también que lo digan. Pero lo que no podemos estar es constantemente con estos tiras ya flojas. Y como dices tú muy bien, si cada dos por tres además cambiamos al ministro de Cultura y Deporte... Pues eh, es que así tampoco podemos seguir. ¿Qué te parece la visita, las dos visitas que ha recibido el convento de la Merced esta semana? La del alcalde, para decir uh -huh. lo mal que está un patrimonio que es responsabilidad del ayuntamiento conservarlo, o la de Pablo Ruz, que invitó a las delegadas del Consejo Valenciano de Cultura para agilizar cuanto antes la declaración de bien de interés cultural, que podría paralizar ese expediente en cuanto se inicie. Lo que pretende el equipo de gobierno, modificar los usos para permitir el hotel. Bueno, a mí me parece, pues como te he dicho antes con la dama, pues otra lucha de poder. Lo que pasa es que en vez de utilizar el busto ahora utilizamos un edificio entero. Eh, se tira en el edificio a la cabeza tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y mientras, pues se, se, se intenta, cae, se exactamente. Cae. Y mientras se va cayendo, yo he estado dentro del edificio. ...aparte de las zonas donde se puede, se puede usar ahora para temas culturales... ...y la verdad es que es, está peligroso, la palabra es peligroso... Uh -huh. ...está muy peligroso... ...entonces, eh, sinceramente, el edificio necesita una actuación urgentísima... Eh, ...con lo que es urgente la rehabilitación... ...totalmente, ...al igual que el pan del Biminenari... ...totalmente, totalmente... ...entonces... Eh, ...pero privada... ...bueno, eh, es una opción que se ha puesto encima de la mesa... Eh, yo tampoco lo, lo vería mal eh, pero si realmente existe una cantidad económica pública o de consellería, o de diputación o de ayuntamiento, o de las tres administraciones para mantener aquello tendría que ser ya pero ya es ya, o sea, ya es ayer mm. no, bueno lo veremos, no que se declare BIC, votamos todo el, la, toda la sí. corporación votamos a favor eh, que se declare BIC no impide por ejemplo Que el, que el convento eh, tenga otro uso que no sea el que quiere, por ejemplo, el Partido Popular. Pero ya un particular pidió que se declarara BIC, sí. no, no solo vosotros, sí. eh, ¿te puedes eh, plantear o preguntar por qué se tarda tanto en iniciar el expediente del BIC, si ya lo planteó un particular antes que el Ayuntamiento, el bueno, Conseguiría de Cultura? Te voy a ser también muy sincero, las cosas de palacio siempre van despacio vale. y este tema eh, lo que se va a conseguir con esto es que el procedimiento se alargue mucho más en el tiempo, con la consecuencia del riesgo de que se vaya siguiendo deteriorando el, el convento. Eh, vamos a ver qué sucede, eh, porque entiendo que se terminará declarando Vic el convento, pero eso hay que recordar que eso tampoco impide que allí, por ejemplo, se pueda poner o, un hotel. Otra cosa distinta es lo que quiere hacer el equipo de gobierno con los cambios de usos de suelo en el plan general de ordenación urbana. Eso es otra historia. Pues vamos con esa historia, porque uh -huh. me interesa. Vale. Eh, <risa> eh, no se sabe por qué, y te lo pregunto, y sí. han dicho por qué mezclaron el, el uso del convento de la Merced con la regularización, con el cambio de uso... De la zona jardinada para el mercado, el mercado provisional, provisional, para regularizar el mercado profesional y poder construir el definitivo ahí, en la ladera del río, en zona jardinada. Vamos a ver, para, no, a, a mí no me lo han comentado. Yo entiendo que han intentado hacer un totum revolutum y hacer eh, un tres en uno eh, con, la, con modificaciones puntuales del plan general de Redacción urbana. Pero quiero que la gente que nos está escuchando sepa que ese tipo de modificaciones puntuales, concretas esas, no se pueden hacer de forma puntual. Esto yo ya se lo he dejado caer a varios miembros del equipo de gobierno. ¿Vas a alegar? Yo no voy a alegar. Es que estás solo, no tienes grupo. Exactamente, o sea, yo eh, bastante tengo con lo mío como <risa> para encima tener que hacer alegaciones a la modificación del Plan General de ordenación Urbana. Yo creo que las alegaciones que se han hecho yo creo que ya son más que suficientes, se han hecho también alegaciones por parte de colectivos de uh -huh. arquitectos, de gente que realmente sabe de esto. Pero quiero dejar claro una cosa. La modificación, por ejemplo, que se está intentando hacer en la zona verde ajardinada, donde está ubicado el mercado provisional, no lo tengo tan claro que se pueda hacer de forma legal, porque existe jurisprudencia del Tribunal Supremo en situaciones muy similares, en un caso muy concreto de la Universidad de Sevilla, que quiso hacer algo parecido para la construcción de una biblioteca de la universidad. En un jardín. En una zona jardinada de Sevilla. Y el Tribunal Supremo lo terminó tumbando. Y lo terminó tumbando de una forma muy clara y muy concisa. Mire, oiga, las zonas ajardinadas son zonas ajardinadas y verdes. Y no existe ningún motivo de necesidad para, en el caso de la Universidad de Sevilla, poner una, una biblioteca y, en este caso, poner... ...o consolidar un mercado provisional... ...eso es lo que dice el Tribunal Supremo... ...entonces con esto hay que tener mucho cuidado... ¿eh? Eh, ...porque no es tan fácil... ...como intenta dejar eh, ver el equipo de gobierno. ¿Te has puesto en contacto con los vecinos... ...que están afectados por ese mercado provisional... ...que se ha plantado en, en frente de sus casas? Hombre, yo, que... paso, yo paso habitualmente por allí... Eh, eh, eh, y, ...y a veces la gente... Eh, pues, o te reconoce o te para, o, o incluso me encuentro a gente conocida. Y me habla mucho de, del mercado provisional. Claro. Porque, claro, es una construcción que parece que se está consolidando ahí. Eh, que se quiere consolidar, es, no parece. Que se... Es que se quiere consolidar. Claro, es que por parte y... del equipo de gobierno se quiere consolidar, pero la gente no lo tiene tan claro. ¿eh? Los bueno, vecinos. Pero Eduardo, nosotros sí. Eduardo, sí. el Pimesa. Sí. ¿Habéis pedido información de, de si realmente va a ser un edificio de dos plantas? Eso es lo que parece ser, que es lo que quieren eh, realizar. A mí me parecería una barbaridad, eh, te lo digo, te lo digo. A mí me parecería una auténtica barbaridad. El impacto, que, el impacto que se le da de forma visual a toda la zona es otro de los requisitos que utiliza el Tribunal Supremo para tumbar este tipo de actuaciones. Es que son muchos matices con los que se tiene que jugar y con los que se tiene que lidiar que no son tan fáciles de, de sacar adelante. Entonces, hay que, con esto hay que tener ser muy cautos. ¿eh? O sea, que rechazas que se convierta el provisional en definitivo. Hombre, yo rechazo que se quiera hacer como se quiera hacer y, y en, el, en el sitio donde se tiene que hacer. Pues la oposición no tiene la mayoría absoluta. Eh, eh, sí. <risa> Pero la oposición os habéis vuelto otra vez a unir. Ya lo dijo la portavoz de Vox, uh -huh. también lo confirmó la portavoz de Ciudadanos aquí en, el martes. Sí. Y hoy mmm, habéis convocado ya a todos los medios de comunicación de forma conjunta. Vais a volver a llevar al Pleno, no sé si moción que querrá ser o se va a convertir en declaración institucional, para reclamar a las Consejerías de Sanidad y Políticas Inclusivas que, por favor, solucionen ya las deficiencias de la residencia de Altavix? Sí, la idea, la idea es intentar sacar adelante una, una declaración institucional donde se diga precisamente lo que acabas de, de decir tú. Que, por favor, todas las deficiencias que existen en la, en la residencia de mayores de Altavix de una vez se solucionen. Tenemos que recordar que estamos hablando de personas mayores. Mm. Eh, ¿Pero esa declaración institucional la vais a discutir en la junta de portavoces de hoy? Eh, hoy no hay junta de portavoces, ah, es, el sí. es el viernes que viene, ah. es, es el viernes anterior al pleno siempre madre mía, si pensaba que el pleno era el lunes no, está, oh, he no. estado diciendo que el lunes no, perdonen, perdonen es el, el pleno 28 es el 28 de febrero yo me he adelantado una semana te has saltado una semana, pero no ¿Me? pasa nada <risa> <risa> vale, pero, entonces sí. es el viernes claro, que tenemos claro, tiempo, claro, tenemos tiempo todavía para, para discutirlo y para hablarlo y para ponerlo encima de la mesa hombre, sinceramente yo creo que ya está bien ¿eh? yo mm. creo que ya está bien eh, no solo la gente y los trabajadores de allí y las familias de allí, sino los, pro los propios residentes ya han alzado la voz y se han puesto en contacto con nosotros, con la oposición y también con el equipo de gobierno ¿eh? Eh, diciéndoles y rogándoles por favor que se intervenga de alguna forma por parte de Consellería. También tengo que recordar que Consellería hace unos días eh, o hace, no sé, creo que fue hace un mes, fue condenada judicialmente, por no eh, facilitar sí. equipos EPI a médicos y enfermeros y al personal sanitario en la primera ola de la pandemia. Sí. ¿En la y creo un... que ha habido varias sentencias, no solo sí, una. Dos. Exacto. Entonces, esta situación, esta, la de la residencia de mayores de Altavis, podría ser un nuevo caso si realmente alguien... ...decide llevarlo a los tribunales... Bueno, ...porque estamos en una situación parecida... ...sus compañeros han dicho que lo han puesto en manos de la Fiscalía... ...tanto Vox como el Partido Popular... ...ya, pero yo no, yo no voy tanto por la Fiscalía... Bien. ...yo voy tanto por donde ha recibido el varapalo judicial... Eh, ...consellería que yo creo que es... Eh, ...el camino sí. correcto que es el que sí. hay que hacer... ...entonces te, podría tener sí. otra condena... Eh. O sea... eh, ...¿has estado eh, por tanto hoy con el portavoz del Partido Popular, senador del Partido Popular. He hablado, hablado con él, he hablado con él. No lo teníamos previsto hoy entrevistarlo, así que voy a cotillar contigo un poco. <risa> Venga. Supongo que le has hablado de cómo está, la, cómo, cómo se encuentra después de ver cómo se ha dinamitado, ha estallado por los aires el proyecto del Partido Popular en España y sobre todo su amigo Pablo Casado, que sí. siempre ha demostrado Pablo Ruz que tenía afinidad con el Casado. Bueno, ¿Qué le ha dicho? Bueno, Pablo, Pablo siempre es bastante discreto mm. eh, en este tipo de cosas. Yo creo que la profesión va por dentro. Eh, tampoco, tampoco me ha dicho mucha cosa. ¿eh? Es a... que poco podía decir. Exactamente. Entonces, pues bueno, eh, yo prefiero que sea él. Yo sí, cre... lógico. Claro, yo creo que... Y además seri... será una buenísima entrevista para vosotros, creo yo. Eh, porque efectivamente lo que pasó ayer a nivel nacional con el Partido Popular ha dinamitado absolutamente todos los cimientos del, partido, del primer partido de la oposición sí. eh, en este país. Eh, sinceramente, yo ayer estaba perplejo. Y, y es, es un grave problema porque Gravísimo. nos quedamos sin alternativa de gobierno. Claro, es un problema muy grave porque mmm, luego, lo que, yo creo que lo que va a conseguir esto es que mucho votante... Primero hay que ver cómo se resuelve la situación, que tiene mala solución, tiene mala solución. ¿eh? Tiene mala solución. O uno u otro, o ninguno de los dos. Esas son las opciones que yo veo. Pero claro, esto puede generar una huida de votantes a otro partido. Eh, enti box. Efectivamente, entiendo que sería Vox Hombre, Vox está exultante Hombre, el señor <ríe> está acariciando el gato en su sofá Pero vamos, como... Y viendo, las y viendo el culebrón con, con, con las palomitas El eh, meme, ¿no? Que, que ha aparecido... Eh, exactamente entonces Se pues, ha hecho viral Entonces, pues bueno, es una situación complicada para el Partido Popular Que no es que se haya pegado un, pie, un tiro en el pie Se ha pegado dos tiros en los dos pies eh, bueno, eh, a mí esto me suena mucho a, a una persona, y se lo voy a decir aquí, y no me duele en prendas decir los nombres, el nombre. Eh, usted es abogado. Exactamente. <risa> usted sabrá. Eh, si usted ficha al antiguo secretario de organización de Ciudadanos, al señor Fran Hervías, para demoler a Ciudadanos, Las técnicas que él utilizó o utilizó en su día en Ciudadanos, las está utilizando en el Partido Popular. Y creo que la gente que sepa de política y sepa del pelaje de la persona de la que estamos hablando, me puede entender perfectamente. A ver, a ver, Fran Herbias Sí. Vale, que, ¿por qué lo entiende usted tan... ¿Por qué lo entiende? ¿Qué pasó con este señor en Ciudadanos? Bueno, Fran Herbías... Hay que decir que ha sido fichado por el Partido Popular y claro, consideras que tiene... se ha llevado eh, con lo que tú piensas que las técnicas o las tácticas del Hombre, Partido Popular... Hombre, esto es muy... Esto, quien, quien ha estado o quien está en Ciudadanos, reconoce muy rápidamente el modus operandi de la, del movimiento que hizo ayer el Partido Popular, ¿Ah, con Ayuso. Pues dime por qué lo entiendes. Hombre, yo eh, en clave local y, y con el partido de Ciudadanos. Hombre, en clave local, a mí, por ejemplo, eh, lo que dijo ayer Ayuso de no se esperaba que, que hombre, que, que se esperaba que de la oposición pues sí que la sí que la intentaran linchar, pero lo que no esperaba es que era de, de sus propios de sus propios compañeros de partido no se lo esperaba. Pues hombre. Eh, a mí me pasó de mis propios compañeros de partido. ¿Pero le espiaron a usted? Eh, yo he recibido y he sufrido situaciones complicadas. Sí. ¿Cuáles? A mí me han llegado a hacer fotos eh, tomando café con gente. Y luego uno sigue manteniendo amistades dentro del partido y se entera que esas fotos han llegado a personas... Eh, y esas personas han llamado a las personas con las que yo estaba tomando café con eso le, le vamos estoy siendo muy claro, entonces ese tipo de maniobras eh, mafiosillas porque ya no se le puede llamar ni mafioso son mafiosillos de, de tres al cuarto ayer estaba yo viendo la tele y me, lo, y me recordaba mucho pero mucho eh, varias situaciones que, que yo he vivido Entonces, pues bueno, ¿qué quiere que le diga? Si usted ficha al inefable señor Fran Herbías, que tiene un despacho al lado de Teodoro García Gea y se juntan dos mentes pensantes como, como ellos, pues solo puede pasar lo que pasó ayer. Eduardo, uh -huh. eras portavoz de Ciudadano, sí. ahora es concejal, no ha escrito. ¿Cómo uh -huh. está tu expediente? Bueno, pues el juicio está a punto de celebrarse, eh, y ya veremos cuál es la sentencia y cuál es el resultado yo lo dije el otro día eh, de forma pública en el, en el pleno del ayuntamiento que pase lo que pase y pese a quien le pese yo seguiré siendo de Ciudadanos ¿Pero piensas que hay futuro en Ciudadanos? Eh, yo pienso que en Ciudadanos hay futuro si se sigue limpiando la basura que hay dentro porque hay que limpiar mucha basura. Muchísima. Pero eso se tiene que hacer no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional. ¿eh? Mucho. Hay mucho que limpiar. Si eso se consigue hacer… Pues si hay tanta basura, hay poco partido, ¿no? Claro, es lo que estoy diciendo. Si eso se hace, y, se to y se, uno se remanga y saca la escoba, si se hace pero se hace ya, sí que le veo futuro. Si no se hace, complicado. solo oyéndote, ¿qué haces en política? Porque yo no lo entiendo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a mí la política siempre me ha gustado. Creo que es un, un instrumento donde se puede intentar hacer cosas positivas por tu entorno, por tu ciudad, por tu autonomía, por tu país. Yo siempre lo he entendido así. Eh, estoy en política precisamente por eso. Por eso. Y porque creo que otra forma de hacer política en este país es muy posible, pero muy posible, eh, estamos viendo que es complicado, eh, ayer lo vimos, ayer vimos que, que es muy complicado, pero yo estoy en política por eso, porque creo en ello, porque creo de verdad en ello, si no te dejan hay que luchar hasta el final, hasta el final. Pues Eduardo, hemos empezado el culebrón del Partido Popular. Eh, dices que pronto será el juicio de tu expediente disciplinario, que sí. te expulsó de Ciudadanos. Pues estamos iniciando una nueva etapa política, aquí también en Elche. El próximo, la próxima entrevista esperemos que haya ya novedades sobre <risa> tu situación política. Sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nos veremos en otra ocasión. Cuando queráis.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 Nos quedan tan solo dos minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. Nosotros les dejamos ya con la música y a las 10 estará aquí Marga García para contarnos las noticias, las previsiones informativas y sobre todo ese accidente mortal que ha ocurrido a primera hora de esta mañana en la carretera que va hacia el Parque Natural del Hondo. Que pasen un buen fin de semana. Volvemos el lunes.